De y este te juega y viene la voz estoy rogando y voy elaborando mil jugadas para llegar al arco de tu amor a recuérdeme Ketakai, Otro puchu y ya teres, El invierno se me juega en la solapa del revés. Mientras tanto el referi, Hacia el centro y atención, Preparada la academia para dar exhibición. No te pierdas al final, Que jugamos vos y yo, Porque aquí no se suspende por mal tiempo, la función se juega no importa la humedad ni la neblina mi amor es un partido de primera que empieza cuando llegues a la esquina se juega por encontrarse el campo en buen estado y yo seré amado día de danzao que va a darme un gol tu corazón oh oh y mientras te la estoy soñando y voy laborando bien jugadas para llegar al arco de tu amor Inmobiliaria Tedesco y Asociados Pasión por la Venta 4-523-9498 Tedesco Propiedades arrojajúd.com.ar Has escuché tanta <risa> fe con las cuatro menos diez con las cuatro menos diez Que le pasa este domingo Que no para de llover No te... Isoterinco. Están los dos equipos en la cancha. Se ve el partido, muchos cánticos dedicados a Rosco, por lo que se ven ve los Ringo, pero bueno, hay que ganar hoy. Después de dudas si y se jugaba no generadas pues desde una vergüenza, no, equipos que no quieren jugar, otros que se tiquira la verga hacer el resto. Bueno, ojalá que se juegue toda la fecha, ojalá algún día cambie esto, para por más hacer que no está, no está de parece que sigue, sigue sigue pasando lo mismo ¿no? va a comenzar el partido acá están todos ya dispuestos para comenzar Fede Tedesco perfecto ya va a Arsenal también está Racing sortó también de Nerva y Milito saludo de ¿no? Milito con Palermo que el técnico de Arsenal. sí, como hablamos recién con el relator con Fede Tedesco. se conocen del Mundial 2010 cuando Diego Maradona dirigía en Sudáfrica bueno, eran los dos delanteros suplentes de Iguadín de, de Agüero y de, y de Messi pero bueno supieron compartir ese plantel de 33 jugadores y con Palermo que ¿Cómo en Golcruz en el pasado? En Golcruz en el pasado, es cierto Un un paso bueno de Palermo por Golcruz También con Arsenal, un Arsenal siempre complicado Frente a Racing Hoy en día pregó otro fútbol con Palermo Pero planteando la línea de doble 4 Así que bueno, siempre complicado en esta cancha ¿Cómo le haces? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va ¿Repetimos la formación de la Academia rapidito? aquí es, con dos cambios va a Racing Con respecto último partido Tres cambios, perdón, va el último partido Recordamos que Acuña salió al los 30 del primer tiempo Eso no lo contaba sacándoles. Sacaron a Xavi, a Bijou Mouride, además de encaral Grimi, Gastón Díaz, Ezequiel Alberto Acevedo, de Carlos Centurión, Walter Rindería y Diego Milito. Sacámele lo, lo, los cambios sergomas a Nicolás Sosa, a encaral, a Lacuña en la Centurión y salió Félix Cacishón, que que si va a ser en la torrentería que debuta Racing Exactamente, Facete y Plantar como aplicaba muy bien ayer en Racing Fronteras Santiago Ramírez y Javilepi, Facete y Plantar para tres o cuatro horas dicen que se generaría en mismo, bueno, Guazo en Rentería que hablemos que pasa en Racing Fronteras podía ya sumar unos minutos en el Banco Suprente Frente Independiente, debido a esta lesión hace su deduco absoluto en el 12 titular junto a Diego Milito Va a comenzar el post, se va a la torrentería Milito rapidito y repasamos 11 arte Esteban Andrada José San Román, Hugo Nervo, Daniel Pérez, Ramiro Carrera, Iván Marcone, David Aleman, Nicolás Aguirre Sebastián Palacios, y José Celaya. Bien, trasplante de rodilla. Comenta en cuándo va a tocar Rentería, Milito, la cadena te queda para la a Guardería al, al final te queda palabra de la avenida Milito todo listo vamos a escuchar por radio en telepias. Ay 1050 con Mercedes 9. Chapa Cadete.com. Qué esperas del partido para un comentario previo De este encuentro. Se espera que depende de Rassi ni más ni menos. Rassi depende de Rassi lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y es así El otro día ante Tigre Dependió de rafting Pero jugó mal rafting Fue desastroso Lo que se jugó el otro día Más allá que no se aprovecharon Los 10 minutos 15 que tuvo Para espantar el partido Y comenzó el partido Espero que haga el Espero que haga Prevalecer la diferencia De ser locales De la calidad De, de varios jugadores Y que arranque todo bien ¿No? Con rentería Veremos qué pasa ¿No? Dale Señores, comenzó el encuentro Juega rafting Juega rafting Juega rafting Juega rafting Juega rafting Juega rafting Juega rafting comención punto dos setecientos punto vamos a iniciar con el comienzo del encuentro queda 20 segundos el palacio Fran Andrade, ya comenzó el partido. Mira que se pueda se encuentro Esperamos un partido trabado en lo que va a intentar hacer Arsenal, sobre todo en la delante de la cancha. Todo bien lo que nos cierto tan denso. Lo que pudo alejar a Agüero, Cedero, si lo logran quebrar. Appe, Arsenal va a tener ahí un raíz importante. Así tiene que adelantar las líneas, mantener los puntitos a todos, que Milito siempre tenga descarga, que no pase como el otro día donde casi con poca movilidad, que estás lesionado no podía lograr nada. Y necesita, sí, así necesita así adelantarse en el terreno. Vamos a seguir otra grande rueda. Está cuadrando finalmente. Deprime Lucas Ferrari, de Rafael es un tranquilo amigo. Sí, y momento, mete cabeza el capitán. Mito viene, próximo de Manesco, pierde, y Lucas recupera rápidamente Marcón. Marco viene rápidamente para aquí, lo ha dicho. El Cheverel Clarecho lanza la bola Plaguiro, atacando carrera, sigue Sebastián. Carrera viene pase laxo, no recupera bien el balón. Este el fondo viene a pier de viene igualmente, recupera y pone con todo el cor Marcón, pone con todo el 5 finalmente real final, en salida. está el conjunto de Palermo. Bueno, esperemos que que el mediocampo funcione, todo lo que no funcionó en cancha de Tigre, que los de arriba se encuentren, que haya anexo ¿no?, entre los del medio, y los de arriba, que ayuden todo lo que puedan a la defensa, que anduvo bastante mal también, ¿no? Hay que cambiar la cara totalmente de lo que fue en cancha de Tigre a lo que va a ser hoy cuenta cuatro tras la revivición recordemos hace la victoria como Racing dos victorias una derrota exactamente dos victorias una derrota seis puntos al igual que la Academia así que hoy bueno puede positar a uno de la punta junto a Belisario que obviamente tiene su partido interesante también observar hoy la vuelta de Centurión como titular de la Academia luego de su paso efímero por Italia veremos como muchos chistazos interesantes frente a Tigre en un partido que estaba liquidado veremos cómo funciona hoy el Cuchitruro el segundo de rentería de Trinidad Racing jugó los cuatro días y las tres no hizo mucho estuvo en forma creo que está No se, fijarse mira el centro, rebote, la va haciendo del fondo. Crivy revienta esto, ha aquí vuelta Felacho, cuidado con el Cachi, que juega bien, para tener cuidado con el Cachi, Cacha, ya que se mueve bien. Ya tiene el balón, decanta rápido, recupera el balonito, va Diego. No el capitán, el balonito puede táctica, tendría pica, pica, Watson. Se sí, viene Mirito, toque el balonito, va para Diego. La carga finalmente, se equivocó, clasica, recuperó el Marcone y sale el fondo final. Se sí, podía haberla dado a su compañero, Mirito, quiso hacerla personal, seguro habilitar a otro, pero se le un poco larga, se le complicó la pelota, un intento de rasgue, un intento de milito, el intento de salir y atacar a un equipo que sabe a lo que juega, que complicado, que trata de de hacer no jugar al rival, como es Arsenal. Y en semana, muy tarde, la gente viene igual, acariciado haciendo, ¿eh? Sí, sigue estando gente, por todos no, si lados tiene una rasgue. Ah, tiene que ir, tiene y ya, se entudió en el centro, ahí está, le pegó! ¡Justo! ¡Revolte Marcones! Le había pegado finalmente el jugador de Razia de Pasebelo, él ha sido en falco después, no se lo da a Oksai. ¿Eso es el candidato finalmente cobró, bueno, una jugada interesante, se entudió a Asebelo no llegó a interpretar bien lo que fue la situación, y pegarle una, pero me parece que este va a ser el negocio de Razia. Acá por las bandas, quedó interesante que estamos viendo ese equipo de Videla, que veíamos que resaltaba también Pablo Fernández de Lorenzo, sale de los centrales, la jugada limpia sale de ese equipo Videla, algo que siguió en algunos minutos del segundo tiempo frente al Tigre, no la primera etapa que fue tal vez lo más flojo de ese medio campo eh, Con San Lorenzo se vio en, en el debut de Vivena Canrastin es como que arranca el partido ahí dando una mano abajo para asegurar la defensa y leyendo el partido me parece, saliendo de a poquito y ver, ahí viene Racing otra vez ahí se vio con se va afuera venía Racing, no pasará eh, la verdad en salida el palo del adulto, finalmente que Abraham ganó la punición a Sánchez y juega como con que la defensa de Cabral tuvo un muy partido con Carlos no así con Tigre, donde Nico Sánchez fue lo más flojo, y Diego Boca, como dijo al principio, no se casa con nadie, le va a dar un mal partido, y bueno, pues, en realidad ya, Gustavo Cabral, el más Gustavo Cabral, perdón. Exactamente, Jonathan Cabral, ¿le gusta Cabral usted? Jonathan. Jonathan Cabral, sí, sí, creo que siempre pedíamos antes del campeonato alguno de, de jerarquía de más experiencia, pero... Pero bueno, no llegó O llegó Sánchez Que hasta ahora tuvo Una buena una mala Y, y, y bueno Se decidió por Cabral Por algo Poca, ¿no? El gran previa de Racing Sport si de 15 sabemos si con Gloria Leona candidato presidente por Racing Unido y también con Daniel Roseló con Daniel Roseló la gente que fue obviamente que ya lo comentamos fue exclusiva también en Racing Sport el programa especial hace dos semanas cuando lo confirmaba Daniel Roseló la gran pizzería José de Villa de Voto bueno hoy estuvo la previa igual que el candidato presidente por el bloque de Racing Unido te viene otra otra sorpresa ¿no? Epa. no, no sé e otra otra agrupación e algún candidato así que el martes que viene e me ah, parece va a va a entendiendo una grande ¿Eh? mozzarella ¿no? ¿Cuántas vamos eh? Una o dos o tres grandes. ¿Está en una prensa? Estamos a por comer, ¿valió? ¿Está todo eh, trabajado? ¿Todo ah, trabajado? Come. No, fíjate. Yo soy el más grande. Tengo, no lo estoy, no fui fino, gente. La va el fondo el jugador vive nacional y nunca cansa desde para finalmente quedó fuera Cerro de los cosas todas, ¿no? Sí, está. Para unos llamativos, para otros la semana hubo una exhibida pero con el coca no lo tienen en cuenta, no es Cerro en estos partidos y quedó fuera de los computadora. ¿Eso es lo futbolístico, Ramiro? ¿Usted quería preguntar por Twitter? Yo supongo que era futbolístico, quizás ya haya alguna cosa más, jugador, pero la verdad es que Serron Racing no tuvo ningún partido que se destaque, por lo tanto, quizás un rato en uno de los partidos que había jugado así en Rafaela, pero básicamente Cerro no fue el de él en Serron Racing. Con estas fechas o tenemos cinco minutos por tiempo. Si no sea, el colisión estamos camina cuatro barras en No, lo que venimos diciendo que hay mucha gente que estuvo agazapada previo a la derrota ante Tigre que empezó a hablar después y a tirar todo lo malo lo que ven ellos como negativo. Y bueno, esperemos que un poco calle esas voces, ¿no? Porque la verdad que es más de lo mismo. Y esto de Eterno es otro de los temas que también tocaron, los si era el representantes, y siempre lo mismo, ¿no? Yo voy a decir que Pocah tiene un Twitter que tiene una foto con los chicos con una remera de arriba, después de salir los chicos de arriba, tiene además los amigos. ¿Qué problema hay? ¿El problema está dirigiendo Racing? Sí, a ver. ¿Cuántas los agudos tiene? de arriba, y además tiene Facebook Tiene la, la de Joder Rafa. Sí, es el duro. Va, es el duro. Por acá, para acá. Con la jugada. Y el poste. ¡Unido de finalmente! ¡No! Sí, corre, corre. La puta rebotó no, el San Román. Ahí tiene Sila. Y la de Pau de la Academia. Caruso. Estudiante, ruso también ¿Qué, ¿Qué problema hay que sean hinchas de quién? Hay jugadores que son hinchas de otros clubes Que jugaron toda la vida en otros clubes eh, qué se dejen de jugar pues, bueno Vamos Racing ahora, el corner para Racing Que está buscando más, que es el que propone Arsenal, pasa Benbos Trata de cortar todos los circuitos Que pueda generar Racing, me gusta Que este, este corner La busca el doble, va sacando del fondo El fondo de Román, después tiene que darse un periodo más Centro, corner, que corner, rebotón en carrera Llegó a el corner, obviamente Lateral, lateral, lateral Chivó Vitorlo para atrás Lateral en la ofensiva Cierre cerquita de la guardia imperial Espada a la calle Nos Tenemos 6 minutos por tiempo 0-0 partido el comienzo de la fuerza la caja de Lima, estamos en el colegio, cabrón, barras de deporte, Iván, Rey Ferre, el jugador de Iju, va el Rafaíno, va Iván, con la veinte en su espalda, Iván, Iván, para mí, la va peinando, busca el corner, la busca, ahí está bien nerviosa, yo me voy todo, va sacando después, del fondo Curbelo, igual el, el despegue le queda a lo, Lolo, viene para Vila, en mitad de cancha, videla, va a Vilela, va a seguir, ese que la viene gusta, la garrafa cero, viene de gusto, acá para allá, por la izquierda, ataca la cadena con Grimmy, se viene Leandro, va el Jode Cruz, Grimmy, el... toca Corito, va Centurión, va Roger, Rentería, busca el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 hasta ahora como estantería como se mueve vamos a ir conociéndolo también no ahora que juega por por los porosos no, no diga no hago hago mía las palabras de Pablo que mencionamos tal vez el equipo se ahí por el lado de centurión por afuera y y funciona viene que doble 5 y por ahora se lo ve mejor vive la muy activo y Acevedo veo preciso a los pases sale Cuidado, cuidado, cuidado que tenga Celaya, la parada de Aguirre igual el rebote le queda, ah, sea, cuidado, cuidado que presiona muy arriba Aguirre, eh, cuidado. no la dejó muy corta ahí, hay que tener cuidado, Cabral, Lolo, hay que tener mucho cuidado de abajo, ¿eh? En el fondo de carrera con el jugador se llevó el Chaco, el Chaco viene rápidamente para la casa y la tierra también, mamita. Se viene luchando, se juega bien, Aguirre, la puta viene con toda carrera, finalmente aplaude, sale algo acá, ya hace darle salida para la Academia Arre, ¿qué es? ¿Qué con ¿Qué es? Nelson Ibáñez, Germán Bogoril, Nicolás Sánchez, Luciano Aguero, Diego Villar, Gustavo Guzau y Facundo Castro. Obviamente quedó fuera con la obviamente Canillón es de 0. Así que Canillón que tiene la familia y plata como dijimos y quedó fuera de la lista. Y tal Podría ser el debut de Gustavo Globo, criticado el llamativo refuerzo. Bueno, que yo me toco más gol y me mira. Los suficientes de Arzada, ¿quiénes son? Oscar Línguez, ¿quiénes son? Ricchentimillo, María Saliba, Gastón Emérado, Gabriel Fre, Milton Celis y Pablo Burcián. Parecía <risa> el segundo, pues. Ricchentimillo. Está. Le pido por favor que la hoja me la doble por la línea. Bueno, muchísimas gracias. <risa> bueno. ¿Quién ha puesto mi hoja? No, parecía. No. Parecía. No, no. Parecía jugar de Japón. ¿Cómo lo dijo? Es que no te ¿no? Hay un ex rojo del banco de. <risa> Sí, siempre muy querido, fue el evento, la vemos que la entry entra y entra que no. Por favor, ataque Carcelacho mira Aguirre marca bien. Claro. El jordo lo falla en fondo del canico. Acredenda play, la va reventando Luciano. mitad de campo la busca Centurión. El robo se le queda la cobra. Va rentida, abre la cobra, le venta cobrita. La de con ahí, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? no va, no va el minuto de rentería, el Raste tenga paciencia. Ya para bancamos, vamos a tener. Se bancamos a Rentería, tío. Sí, sí. Sí, sí, obviamente, que se pueda la camiseta de Raste, que bancarlo a muerte. Hoy le toca rentería a Queremos que tenga un buen debut, que pueda embocácula. No, queremos que se pueda entender con milita en estos minutos. ¿Qué de coca por el lado Racing? Tranquilidad, abrazos cruzados. Hablaba recién con Ezequiel Virela, de pie, de la salida limpia. Pero es poco el técnico Racing. Ahora, tranquilo, ¿qué más ¿Qué tal? ¿En el centro la Busca Palacio? ¿O justo? ¿Sacó de cabeza? ¡Se lo comió! ¡Se lo comió mucho bien! ¡Se lo comió, señoras señores! ¡No tuvo visto bien el primero afuera! ¡Casi, casi, casi! hay que tener cuidado con esos rebotes que quedan servidos a los hombres de Arsenal en este caso ah como lo decí el otro día eso me parece que los del medio tienen que bajar un poquito más a dar una mano cuando viene llegando el rival muy interesante Fede sí, te a comentar esta jugada Hubo una falta gris previa que derivó después lo que fue el centro que dejó Loli y le quedó el tercer de aquel ayer si sí, parece es que como decía Pablito estar más atento no puede permitir que un jugador que tan libre cerca del arco para ser... La ventana de la cadena está teniendo un partido similar al de Tigre, donde está estudiando demasiado rival, esperemos que tal todas puedan voltear primero. se Viene entrecándose dedo, está el Chaco, le abre bien por la izquierda, buena, buena, buena. pasito, de, enganche el trague, enganche el trague lo acento. Centro del centro, ¡ah! ¡Está justo acá! ¡Está lo bajando! ¡Justo con la ciudad, como 15 minutos, verán! ¡Centro, el Centurión! Era el gol de Racing, ahora para Ceballos, de Jorge Lidela, lo tiene cámara, acá la gente a mitad de cancha y oiré, ¡estrasarandito! ¡Centro! De... ¡Centro! ¡Centro, la rechaza con los justos San Román y acá, ¿Qué, rechaza No, no fue falta para nada, estamos cerca de esta jugada, el Aretro cobró ahí, cobró que se cayó el Arsenal, y está acostumbrado a lo de antes para llegar al Arsenal. ¿Indicaciones de parada por el Arsenal? Tiene más presión con Marcelo Juan, y aplausos, una jugada para Chiela que pateaba largo, aplaude mucho al técnico del visitante, y habla con pato con Manchegui también. En el campo pato bien vestido, para como siempre. <risa> Cuidado, se viene mal oh, <risa> no, a su... Justo, va a hacer su si menos mal cuando... Iba a quedarse un aguirre, viene Iván, corta va, y sale, sale con ataque, sigue sí, Iván, pasa la mitad de sigue sí, Iván, viene Iván por la derecha, viene para Gastón la academia, viene Gastón, sí, viene el cuento, está Melito, y está, y está, y está, y está, y está, y está, y está, justo con todos señores, Curvella, y y con la cadena marga azul si, sí, parecía que estaba atada, que la llevaba como un globo y no podía pararme adivine Milito adivine Milito, es muy pasado igual si yo, tío va a llegar a grimmis y se Leandro viene arriba acá la cadena de milo de centro, muy bombeada Maruca Milito la bajó vale, la bajó que la cima si no puedo dar la gente igual aplaude el esfuerzo al Isaac Hielo esta nueva el partido otra para... Martín paso por vos dame una!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 de este primer tiempo, estamos en el Coliseo Terraci, como siempre, jugando el jugo de Racing, estamos caminando por el Coliseo, estamos el domingo, si Dios quiere, estaremos en de América, acá cerca de una construcción, el presidente de Racing, esencial, para todos, esperando que la carrera pueda ganar, el domingo el Clásico. ¡Trabajo! ¡Pero es el corner! ¡No, sí, corner! ¡Corner! ¡Ocorro falta! En realidad, Lolo, a Corroco, ¿Sí si Dios aquí a personal, el arco que va, a la Bollamita, se confía en Europa, el domingo, hablando el Independiente. Exactamente, va a ser finalmente Fernando Rappalini, así que bueno, veremos, cuando veamos al topo el chico haciendo, haciendo Rappalini momento una confusión de Cherique, bueno, son todos parecidos, ustedes saben un rapalini que por primera vez dirige clásico, estaba entre él y Germán del Pino, no me gusta del Pino, tampoco me gusta el rapalini, pero por lo menos está del Pino. 15-15, partido el domingo, tenemos ahí el directorio de América, también del partido para Rafli, Vamos por Radio Ontario Espiral, que está acá a 10.com, y después M100.com, tiró de esquina para la vista, la peinaron, arriba saca, arriba chino, con el puño chino bien, la va sacando, y ya va reventando después, no me está gustando el partido, Rafli, ya me escucha decir Margollis, está muy está muy complicado, ahí salta, el salido, el pío libre, está en la academia. Es que no gusta cómo está marcando abajo, ¿no? porque hay mucho espacio entre los defensores y los del medio, cuando tiene que ser una mano, a veces no se los ve, entonces por ahí es lo que no nos gusta, que esperemos que pueda corregir errores recientes, hoy la foca haciendo una señal a los del fondo, a los de la izquierda principalmente creemos que sea eso, ¿no? Que den una mano cuando Uf. se va a avanzar Arsenal. Ojo, con Grimaldo, Grimi, eh, ojo. Yo vi mensajes a Ronald de Tronseida, una falta muy fuerte, pasó un, un jugador del Arsenal. Ya me capacé en Palmeirim, así. Sí, estamos viendo con Moril, veremos qué pasa dentro de los médicos, hay que ver si puede seguir el ex Gol Cruz. Bueno, cuidado, estaba tocado Grimi, sí. venía venía con algunos dolores, con algunos problemitos. Si esto se agrava, lo podemos poner, lo vamos a empezar a poner en duda para el clave. Tenemos 15 minutos, recién este primer tiempo la tiene a Grimi. Cuidado, atención, el médico la tiene, está parado el juego. Tenemos motivo para venir entonces. Martín pasa por dos. ¡Llama una! ...Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos, 4-571-2212 y 4-572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Díganse, oye, en cabeza, y dime, que va a pedir, será ¿sí el no? Sí, por el número 3 de Racing el ex milan... Mamita, está bien, mueve el ambiente, viene, está con la frente, en la falda La busca, el partido, la busca, meto no llega, Mito, muy chafado El centro de Fisul, siempre Matri Andrada Que sale para el equipo de Sarandini, dice mucho En la fase jugando Partido se la cena, el partido entre el Real y la Plata y lamentablemente el final, qué suerte cuando pues, el uno va a tener portero, sobre prende frente de fatimpo. El polo hizo manco eso, ¿no? marcó el punto, tan ¿No? poece va Bueno, bueno eh, cuando llegan perdiendo ahí más complicado, ¿no? Eh, cuando empatan no ganan, el, es, eso, sí, es lindo bajarlo, sí. A los cuadricotos de Juan TV, yo creo real que iba a ser. Olimpo jugó con el Jorge Melena, recordemos ese taste que está, sí, no es no es nada menor. Hasta que la quede y no soy bienin. Va atacando Wilson, va a Rentería, va la Cobra, como le dice Martín Casal. Lanza a la boli del fondo de la cancha con cara con, con Johnny. Johnny sale para besarlo, no sé por qué, pero la... usted, ¿qué se imagina? Uh, ¿Como de ti? No, no, no puedo, le voy a imaginar ¿no? Por favor, le pide. Ataca a Wilson, va a la Cobra, la Cobra para mí se equivocó, así que le era increíble. Se lo regaló, no, no, no. como loco, Marguerite, no, no, no. Hay que cuidar la pelota, ¿eh? no la está cuidando Rassi, ni Arsenaar, se va a comer. mano no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Me tapó mano a mano a Palazzo, señores, no tuvo no, no, no, que batear en Palazzo, eh, eh, si no, mano a mano, vean dan pase, de alemán para Palazzo, quedó mano a mano, bien, encino, oh, se voló la caída. Ya. Sí, sí, pero a Videra acabamos pidiendo disculpas, ¿no? Por esa manera que derivó en esta llegada, la más clara del partido hasta ahora para Arsenal, hay que tener cuidado, no si, no rifar la pelota. O sea, tenemos la experiencia del partido en Tigre que se rifó y se regaló también la pelota, ¿no? Sí, sabemos que Videla es el primer pase tal vez falló porque quiso arriesgar. Es Nelson Acevedo el que tiene que arriesgar ese pase Videla tal vez no tiene las capacidades o, la, o la técnica para eso. Tenemos y no la hay más adentro. La r r r r r r Se r r r r 18 minutos Primer tiempo, r en el Coliseo r r para r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r Iván Pechu y Iván Iván por la derecha, el ex para rentería hasta el fondo la mató va marcando Cruello la final igualmente ah mira vos rebotó, salida, la final salida para el conjunto de Cerándin si sí, no hay que risparla pero hay que tocar más rápido entendiendo sea, es que, un poco de velocidad en medio campo porque si sigue tocando es muy fácil para la gente de Arsenal darle los espacios a los receptores no tiene movilidad no tiene velocidad en el toque le hace el trabajo muy fácil a todo el medio de Arsenal La academia está pecando, así como pecó contra Tindre, ese pase corto y a veces con Miedel demasiado metido atrás no consigue unir las líneas, porque Asperio tampoco aparece y le quedan los delanteros muy lejos a Racing, que solamente encuentra el centurión en enganche, en nexo entre los, los de la mitad y los de adelante, muy poquito de Racing. Y este es mucho partido, cero a cero, partido Arsenal y Racing, bueno escuchado por Raman3, 550, tú me siempre no es para Maricoli, Federico Tejada. Gracias de Natas de Ramírez, Cesoimati. Hacemos como siempre, raja por río, señores. Ten el tranquilis, acá por la mitad de cancha, toca atrás y tranquiliza con cabral ¿Qué se cuenta El banco de la Academia, Cesoimati? Tranquilidad de Coco que me está parando el brazo glorioso del partido. Gabriela habla con Bispo, tiene cerca pero poco peligroso. Palermo en indicaciones, ¿no? Palermo se sí, paró mucho más nervioso, pide presión, le grita mucho al chico Aguirre al Cinco, ahí va Muy fulenoso Palermo. Está bien vestido, ¿no, Martín? Qué sí, elegante Martín Palermo. Como siempre, eh. El explore. Eh, bueno, si es el Lolo, pero ¡Solo en el fondo! ¡Solo no, no, en el fondo! No, la mota viene, para la rentería corta justo ah, Igual que el Montes de la Academia Si día, día para la justa San Román Cortés va atacando el forma alemana, en la revienda alemán Y la buena, che, Es buena, pero a ver... ganó Palacio, si iba a Palacio, me tocó bien ahí, cabrón. No la regalemos a ver No, la diferencia, cuando al final defiende son 7, 8, están todos ahí abajo. Ah, no. uh -huh. Racing intenta, pero los 4 mujeres de la pelota que están cuatro o no. Esa es la diferencia al defender. Y... a ver... ¡Ciato! ¡Y sueldo! ¡Y sueldo! ¡El 9 de la botella dice! ¡Una ciudad para la pona! ¡La oreja! ¡Egual el coque da la bola en cuidado! ¡Egual el coque la bola en cuidado! para la capa para allá! Mirá cómo está la guarda imperial, cómo hoy ¿no? me la eh, una balanza en el sector S que tenemos aquí cerca, va a estar a 95, se ve el corner. Quería remarcar la generosidad de Milito, que a veces te pasa de generoso, ¿no? Pues a veces tiene posibilidad de patear el arco, ¿se viene? Le gasto un día hacia abajo, la busca ahí Milito. Se Milito, Flavio Milito para la fiesta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! levantar la la ladrida no el señor dio perlota tenemos la gente acá en las tigas te decía ahí tirando pero, pero bueno, no, la, la, tú, eh, bueno, no, es muy raro solo banamex y banamex vamos a ver vamos a ver hasta día Volvía, como dice Pablo Margolis, eh, teníamos acá un hincha lo que es la computadora de costado, acá de porque tenemos la, la ventana obviamente abierta en la cabina para escuchar la emoción del hincha, para mí que está bien. Bien, ahí está que le di a filiar, sacó andorada, así, le doy bien directo, le reventó andorada, buscando a Celache, le daba con Celache igual, ya ya yo siempre iba a salir a que está en el forno, no, no salió también el forno, alemán el, el pole con pum, suelta, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No vas a ver, gris, gris, gris, mucho, pero está, déjela, por favor, chico, le pido. El te le queda muy listo, va Diego. Mientras de cancha, está acá la cadena, se va el partido. Hoy Racing con primera suplente. Me gusta, Margoly? Me encanta la camiseta esta, la quiero tener ya. Ya la compré en casal, ya, muy bien, me parece bárbaro. Muy linda camiseta, queremos que que venga con un triunfo, ¿no? A ver. Hasta que a Rentería tiene aguanza, Rentería, bota, rebota, el curbel lateral en salida, piensa cerca el banco de Toca-Tarra, posición rápida. Pichurino para el guachón. C la situación viene para Acevedo, va el Chaco, viene Acevedo, va, Acevedo, entra de cancha para Cabral, Cabral otra vez, por la izquierda, viene la puta para Grimes, se le ha perdido 20 minutos, viene, viene, pasa el turno para el centro, otra vez, para el ministro, va el capitán, viene el que tío, me gusta, va Acevedo, buena jugada, Acevedo viene Trapichur, por la derecha, otra vez, por la derecha viene para Gastón Díaz, viene Acevedo, viene Capaz, hasta cada día, va Gastón Díaz, viene la puta por la derecha, pasa el turno, buena jugada, pasa el turno, en el centro, ¡ah, Se queda con la bola, con convertir minito. ¡Ey, sí, la jugada tiene el rosting! ¡Estuvo en la academia! todo el centro shot, como se decía, de Centurión, de la derecha, una jugada donde la tocaron todos. Así sí me gusta más, sin tocarlo en tres cuartos de cancha es otra cosa, tocando atrás es complicado. se sí, eso está más, espacios! ¡Tiene sí, es para Alemán, algo alemán! ¡Arriba, el francillo que pasa a la hora! ¡Ey, soy diverso! ¡Eso es el chido, se centra! ¡En rica! También la fecha contra Luz, la fecha 6, Martín Capal. Día domingo, domingo, ¿qué horario fue? Creo que es la 14 o las 15, no, no, no sé más, ver. la verdad. 15 horas. Ah, bueno, está, casi lo creo, mira. No, sí, casi, casi. Aguante, entonces el Racing jugará tres domingos seguidos, con el Independiente, después domingo 7-7 con la Luz acá en, en la cancha de Rafi, después viene de la bombonera el domingo 14 de septiembre. Exactamente, luego del Partido con Independiente puede haber novedades políticas, vamos a hablar en la semana que solamente de Racing es fuerte, y sí, frontera ¿Habla de Víctor Blanco? Ah, no digo nada Bien y con se continuó también la fecha de la Copa Argentina con eh, eh, se, se destacaba en la Argentina suena es el el 17 de septiembre ¿no? Así es frente al equipo de Juan San que esperemos que no llegue contra Raúl. Te no, no, no. a lo. Ataca la cabeza, se mete, ahí está, ahí está. ¡Vale! Mala vale. mala no valía, rentida, mala mala no valía, Frias. Lo lleva pegado centímetro en cabeza, adelantado, rentida. Lo va vale, no al vale, directo, espectacular. Apenas adelantado, más allá en resort tiene el brazo, el fue de línea que tenemos cerca nuestro. No, se bambalea, se levanta automáticamente, otra, ándale, levantó tarde la bandera otra vez. Contra él. Este sí parece offside, pero pero le he echa bien, eh. Y cuanto abajo es el turión ahora. ¿Alguien dijo alguna vez, o nunca dijo, no? Hay que arreglar a los jueces de Virginia, no a los jueces centrales. la 25 minutos por tiempo, si sí, no se sí, <risa> ve partida no, no, no. no se ve. Están locos, están locos. Aquí hay una vuelta que viene para Palacios, cuidado, que le los paquetes de la ciudad, lo que le hagan, y lo sacan justamente, mami. Al corre, señores, vino de China, de la izquierda, está el conjunto de Solán y... A ver, o sea, ya que entramos en esa, Arsenal, estaría bien dónde está? Si no hubiera en la pez rondona en su club Bien. ah, hubiera ganado todo lo que ganó yo creo que no eso que no llega atrás y le conduce la esquina cuida correcta aquí la esquina para hay mucho bien para el sur, repas, final centro de punta arriba la saca de cabeza ahí minito ya está aquí la pilla el rebote y queda los imanes sigue atacando bien la chilaviega si llegó bien aparentemente viene bien para arriba nos han marcado con todo con todo a mano por capitán finalmente señores si hay un lateral para la calle para que me quede rápido jugando muy bien videla en, en esta vuelta también se enturio dando la mano se ve muy solidario lo que es el mediocampo rápido muy solidario también a la ahora Me De Cardi se riegara a dar algún remate después del área, Racing le un rebote interesante. Bien, tenemos 26 minutos de este primer tiempo se toca tanto, voló la pelota que de repente lo habían Pérez. Acá viene nuevamente todavía Allí la de y tranquila con el Chino Saja. Saca tranquila, Caro, tengo tiro para vender Martín pasó por vos. ¡Goluela! Divisor a Diego Brown distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires Comunícate al 154-443-6363 26 minutos, martes en concelación del partido canta, la guardia en el fondo mucha gente aquí a la sola hora, esta noche de martes, jugar a la cadena fecha 4 de edición, mañana por la hora van a jugar Santiago del club, la fuerza arriba defensa la de boca el jueves aquel se juega el líder de fecha de Boca ya está suspendido el líder también yo escuché ser líder de Boca yo prefiero dos con el equipo vecino para rentería para que se ponga a jugar para que se ponga a jugar para que se ponga a jugar para que se ponga a jugar para que se ponga a jugar para que se ponga a jugar un siluato pareció pero creo que es bonito Simonetti y en el jueves aquel se juega Margolis para que se ponga el jueves el chile el chile de la luz el chile de no, está confirmado ¿eh? sin público, ¿no?, aparentemente. Es, raro, palteras, es, es rarísimo todo, todos los manejos que hay. como en estas horas es insólito, pero no nos no sorprende. Atrás, bien, feliz. ¡Tarco bien, Milito! ¡Viene el capital! ¡La gente aplaude! ¡Ah, Milito! ¡Milito viene para rentar! ¡Ah! ¡Viene la cobra! La, la izquierda lanza la bola para que esté que la cadena hmm, tiene Grimi. ¡Tento rigando y ¡La busca! Se va, ha, ¡Sí, se va ¡Gastón es Vía! ¡Va ha, hasta ha, el fondo! ¡Tiene Gastón Vía! Ha, ¡Ah! Ha, ha, ha, ha, que voy a jugar luego quiero pegar el planteo, el rival que se ha pasado ahí está el arco, ¡hola! Bueno, se está dando lo de los partidos buenos de Racing de esta nueva era, tiene menor a mayor. Hasta ahora estos últimos 10 minutos es lo mejor de Racing. ¿eh? Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015 San Martín. fotosau.digital@gmail.com. Gran pistería José. La pelota Martín y Masconi. Hacemos envíos a domicilio. Gaminos al 4 Sumo de gran tiempo filosofía de partido. Marconi viene, posterior viene para Adrián Pérez. Ataca la frente Adrián Pérez a Sale el sol Arsenal, se cogió para andar Martín. ¡Golula! City Cleaning servicio, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Gastón Díaz, se viene Gastón, Gastón viene rápidamente para Pichul, se viene Iván, Iván Pichul, la bota viene rápidamente para que saquen, el... no se ve, no se ve, no se por último, 29 minutos, a viene Gastón, Gastón para buena jugada, Medito para Pichul, Ester va a Pichul, entre el un rebote en Damián Pérez, no, el Ebolón se va a hacerle para la cabina, lo va a hacer rápidamente, Pichul no, Pichul tranquiliza, Pichul viene para Gastón, Gastón para Pichul, se viene Iván, Iván otra para Gastón Díaz, siniestro, Gastón, Gastón para Pichul, la bota rebote en Damián Pérez, lateral la y ofensiva para Gastón, Bueno, Racing nos está llevando de a poco para atrás a Arsenal, está generando situaciones, me parece que es el momento de la academia en el que este partido, donde dudó un poco, donde comentaron las personas en defensa, pero ahora es todo de Racing, ¿eh? hace que la caída viene el centro la busca rentería se cae de cabeza nervo La vos le queda hace días pegado y pega el saco rebote la busca mito se va de cabeza San román le hace la busca centuria va sacando los pies el alemán sigue, le... está el arsenal papá está el arsenal racing intenta por un lado por el otro con milito rentería empezando a jugar eh, su partido se viene racing se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, el tiro peca Viva, ¡ay! la bota rebotó, se va en San Román, y se va en el fondo del conjunto de Sarandí, viene la presión de Vieda, va Vieda, Vieda, para la se va el saco, el saco se viene, viene, para el minuto, va Alberto Valcapital, Príncipe de la Perre de Príncipe, Recombró Marcone, está en el Fútbol Conjunto de Sarandí, Martín Capal. Exactamente, como decía Pablo, ahora Racing es dueño del partido, Corta no tiene que cortar, ya jugando adelantado Videla, el doble 5 a febrero de la pelota, Milito ayuda también en la marca, juega un gran partido el Capitán, me parece que es el momento para que Racing anote el gol. Bien, perfecto Martín, tengo motivos para abandonar, ¡Caula! No, no, Arni Propiedades, la avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4, 574. Canta la academia, cante, cante la guerra 30 minutos, está en el tiempo, cero cede partido, cienere, vamos, vamos, la academia, vamos, la academia, que se vio el movimiento independiente, cada uno de los grandes, se pide una partido, camina puestos, más es fáciles, por que se cuenta el banco de la academia, Claudio. La disputa bajando rápido no muy callado digo con ah. pa, paso cruzado igual primer tiempo primer tiempo estuvo muy callado luego con sus grabadores luego más indicaciones y en el campo paramos una indicación paramos tiritas pide presión estamos preocupados adelante aquí el pasto todo el terreno pisando tiritas para arriba cuando, ¿Cuando juega exactamente bien desde el fondo de la academia sigue atacando rentería eh, va a rentería para medito va dios está avisado y viene para que venga castillo con la derecha va bastante grande tiene todas las pérdidas las derrotas los tiempos se la con la bola El momento del partido de Racing Le costó salir De este partido, 15-20 minutos ¿Cuánto van ustedes? 31, 31 bueno, Le costó entre 15 y 20 Salir de Racing, y ahora el dominador neto ¿no? El partido Arsenal por momentos fue un poquito mejor Tuvo alguna llegada, tuvo el mano a mano Que fue la más clara de Arsenal Sin ninguna duda Racing fue saliendo, adelantando A Videla, adelantando a Cebedo Tocando por los costados, asociándose a Milito, los delanteros, Centurión abierto Mejorando Racing, de a poco, mira, pero ya en el... mucho más Racing Ay, que Arsenal mira, le pegó... Ah mira, cómete, no. ¿sí, qué... cobró obstrucción de jugar Racing, pareció falta de aire, ¿no? Sí, pareció falta de aire, a vermoslo jugando, recién, muy antiguo el técnico existante Al tiro del Lidl, entonces se va a hacer del área, cerca del banco de Martín Palermo La verdad yo no viste, para el Ceballos, lo que te pasa? Ceballos, ¿estás loco es un mal árbitro como la gran mayoría pero sí, sí, sí, sí. cobró lo que quiso ¿no? lo quiere comer ¿no Militz? Sí, sí lo que está con el técnico tiene una falta él ahora con esta falta que no existió muy caliente el, el capitán de Rafa está arriba está acá bueno si se le paga el conjunto de arreglación le va a pegar a Aguirre o le pega a Carrera veremos quién le pega Carrera no, no, no, no, de, le pega. de derecha eh, Carrera y de sur de Aguirre fue mucho que recientemente esto de Aguirre todo arriba de bien está bien le va sacando el cuerpo abral la buena le queda a Alemán la meta dentro alemán, saque, la la buscad y el chacho no quiero verlo pidan mano ah, bueno para que la la sacó finalmente Cabral pida usted finalmente si ¿no? ¿no? vale, todos saben el a ustedes ya se va a ir último para venir Martín Patovalos dame una para la Elena en Avenida Mosconi esquina Campana Villa Poiredon Atención personalizada Envíos a domicilio sin cargo Teléfonos 4571-2212 Y 4572-8540 Farmacia La Elena Atendida por gente académica Señores, tres mútures, una la academia Señor, le va a pegar Es lo que es la guardia, a ver si es un tipo de partida Gastón, sube cabrales Porque no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Cerquita, cerquita Cerquita, cerquita Arriba el trajetario, bien Estuvo en la academia En la cabeza de solo Buen centro Buen cabezazo hasta ahí Porque cabeceó solo Con todo el arco No alcanzó a darle bien Pero la parte de arriba de la cabeza Lamentable, ¿no? Que no fue gol Pero fue clarísima Esta jugada adiós no es grande camines tú ya camines qué pasa no estamos todos bien acá eh, no no no la verdad que Ra eh, empezó a manejar un poco mejor la pelota con más cero velocidad en el traslado que era lo que le estábamos pidiendo no aburrió tanto atrás la pelota empezó a jugar un poco con eso con eso solo ya lo empezó a complicar a Arsenal así es subido a mitad de cancha va bastante pasando para acá pasó pasó bien bien bien corre corre pasando mitad de cancha hasta Se va, se va, se va, se va hasta el fondo, buena jugada bien al centro, ahí está, haciendo que viva, se sí, lo comió a Dominito, se lo comió el príncipe a él, le ponió el gol de la cancha de Rans, en su vuelta, Rans juega a le dijo Tomás, el lo comió a dominito. entró no haya, le pegó a Diego, está bien a todo, mira, Andrana, abajo, y le no, ponió la cadena en 35 minutos, Marloni. Muy buena jugada, no buena, la de Centurión, cómo arranca Campos de haciendo un giro maradoniano, como en aquel gol de Maradona, salvando las diferencias, pero arrancó ahí, siguió, siguió, siguió, siguió pelota, se la dio perfecto a Milito, a Videla, o mitad y mitad, se le pegó a Milito así como vino, le hizo fácil al arqueo nacional, pero fue muy buena la jugada de Lo tuvo la academia, Martín Casalo, tuvo Milito. Y como anticipaba Pablo, anticipaba Santi, Rafa ya era mejor, ya había tenido mejores instalaciones, esta jugada de cinturón es una muestra de que Rafa en este El momento es el dominado del partido y ya merece estar ganando por lo menos por un gol. Sí, tenemos 35 al mundo del partido, está 0-0. La Cádiz Marcela, el vuelo de Puchosa y el aire de Radio Ontario, el final AM1050, formación 7.9, .co, como siempre, todos más, martes. Estamos de 23 a 23, haciendo raciones por la tira. El domingo estaremos en la cancha y de 20, si Dios quiere, también en el partido. Funtarojo en el Clásico. Ahí te Alta Va todo eso, toque la Rueda del 10, la Rado, aguanta bien, para acá, para allá, bien. No, no, no tan bien. La, la perdió, no, reconoció El Perino tiene de rontería Para el Perino que se untaba Pues le paga el paso Bueno, después que le va a hacer Gaviera Sí, Gaviera La ponen cortada Para Gastón Díaz Llega Gastón Sí, llegó Gastón Díaz Ahí está Lo va sacando Había usted camión de Gastón Díaz que iba. Estuve conectado Pablo. No, pero buena jugada igual. El se de frente llegó Gastón Díaz. El rebote, el rechazo, pero buena la raza, buena jugada. El tapito rentería, una lástima. Extenso estuvo, pero se trabó, se trabó solo. Pero bueno. 36 no se puede pasar 0 a 0. Estamos 10 y 5 en el gas en todo el país. Pata larga la cobra, por lo menos se le iba la pelota, pero tiene 20 pies que pata larga, muy interesante. Me gusta tener la jugada a la UASO RENTERÍA Queremos un mano a mano para RENTERÍA Ojalá, ¿eh? No, alguno dice, no le pegó el taquito ni con la zurda ni con la diestra ¿Con qué le pegó? Con la Cobra ¡Ahí <risa> viene, está la cadena, sigue pasando la mitad de cancha! vía a Díaz, ¡Sube Lolo! ¡Sube Cabral! ¡Está RENTERÍA! ¡Está milita! ¡A ver quién le pega! ¡Chelota Grimmy o Gastón Díaz! Venimos, ¿no? Parece que finalmente... ¡Ahí oh, va Gastón Díaz, Bueno, tanto Grimmy como Gastón Díaz, lo vimos también en Cancha de Defensa y Justicia, son los encargados, linda a también. Sí, sí, lindo lindo sí, el acuerdo, ¿no? De, de justicia. Lindas vistas ahí en Florencio Valera. Muy linda noche. Bueno, si yo le voy a Gastón Díaz. Ahí está Grimio, ¿vale? el invasor. Grimio Valaria, te dicen. Grimio Valaria. Arraga, ahí está. Me gusta regalizar Grimio. Le va a pegar Gastón Díaz sí. se ha metido bien para la cadena. ¿Qué pasa? ¿Supre? Gastón Díaz se mueve a suerte. ¡Abrado! Se queda con la bola. Nadie pudo llegar. András se quedó con la bola. Otra vez calvo Arsenal. Le salvó Arsenal. Grimio apareció ahí solo para definir y no pudo ¿no? Le, se quedó regalada el arquero Andrada otra vez ¿de dónde viene Andrada? en ¿no? era el arquero de la luz suplente el arquero su, suplente su suplición suplente más que sí buen arquero sí, sí está bajando bien, inclusive deja el banco a línea, no, un histórico de Arden. Me gusta más Andrade, obviamente, que en tuyo no sobró nada, ¿no? Sí, sí, sí, se tiró, sí, se tiró. Sí, sí, ahí que se macho. Tenemos 38 ya, 38 al primer tiempo. El panino sigue, cielo, cielo, cielo, vamos a escuchar a Racing Esco, Camila 4 para Racing Esco. Estamos en el aire de Radio Ontario Pilares, M719.com, usan la agujada, Chino, a Javi Neti, señores, es una gran previa en Racing Esco, Radies y Fonteras, el 80 con un en vivo una nota exclusiva de ahí en Roselo, ¿no? Exactamente, también estuvimos hablando con Hernán Martínez Escudero, nos salió Panchito sí. Maciel bueno, eh, varios de los integrantes del bloque de Roselo Vida, ¿no? pues tiene nuevamente Centurión. Hasta acá le caía va Centurión. Ahora el caí no, sí, así, marcó bien en San Ramón. Esto igual se le queda atrás, va un para acá, para ahí se ve la gente, igual se le fue afuera, bueno. Demasiado fible que me de en mi barrio, ¿no? Eh, demasiado, pero hasta ahora está haciendo un buen partido, más allá de, de algunas personales como esta, se la dio a Milito solo bueno dio buenos pases, está jugando un buen partido Martínez, Martín, el último de la ciudad marcelo a cero no sé ¿no, mañana a cero a cero lamentablemente eh, como nos comentó hernán al de la previa eh, veremos cómo le va frente el independiente y ya sí un poco antes veríamos de tamaulipas y la cero lamentablemente de córdoba que venía en con Tigre, perdió a cero en eh, el citado estadio ¿qué es esto pareció mano me pisó bueno, la, la cabeza mira. ah bueno está cerrado cabeza pero sí. cuando empezaba a jugar al fútbol a los 3 años te dicen alucines nunca otra vez. Ya pues le a la Academia, va sento y ataca Cento, Va por la izquierda, se da ahí tal negocio. Con sentimiento, ataca sento, porque ya que yo toqué allá. Toda la gastó Nía Marca Barcones para Josaitas. ¡No! ¡Falka! Finalmente, se gastó en di. ¡Vale! acá. digo Cobra <risa> lo que le pide el octavo de Argenal. ¿La verdad? al menos? Si lo intento, si es que jugo aquí ¿Sí? en ¿Sí? y ya está Dionisio Somal, llaman, llaman a los a los a los médicos, pero dicen que no. Él están cargando, de para el árbitro. Marcos, yo Marcos. Si hay que y, y sí, sí, sí, este los médicos en la camilla, y lo tiene a y no tiene para hacer, entonces, eh Martincito, damelos. Propiedades, la medida Mosconi es Villa vista por reva 4564 1444. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunícate al 154443 6363. ¿En camisa a Marco León? Sí, aquí es bienvenido, lo sabe bien, ya ven camisa el número 5 Arsenal que va a volver a entrar, no tenía nada, ¿no? Todo teatro y tiempo, como siempre todo fuerte contra Arsenal. Aerosol, al botín Le duele el Botín al hombre de Arsenal. No, era el frente alemán No era Jartón Era el alemán finalmente Que está El autor de Arsenal Con el triunfo frente al Info De, de la semana pasada Muy bien Va saliendo del fondo Arsenal Se viene atacando Por este costado Se viene Ahí y... Le hay... pues va a ir Se corre bien alemán ¿no? la verdad que no lo quiere No, no, y además el árbitro pidiendo que esté a mí llega un jugador que estaba muriendo se desangrado fracturas fuertas bueno el equipo de estarán ahí ahí vuelve Brayan no Aleman sí ya vuelve Brayan Aleman el ex Unión no tenía nada no. Claro. todos los partidos contra equipos alemanes son iguales tenga trigo tenga venga el árbitro que venga siempre lo mismo qué no. pasa sale del fondo de brin vale Ángel Ángel ya no, viene, viene para el centro y izquierda policía no centro ataca la carrera se viene yo no se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 la pierda y con Sarraban y sale del fondo el conjunto de Sandy ahí sí se equivocó Centurión no había que cargarla enseguida muy buenos encuentros ahí en el medio se vea muy bien recién ¿eh? le reventa el Chino faja, mitad de cancha la pone en juego nuevamente Nervo Nervo el rebote le queda bien la vida para Centurión para Griming la no fuga en paz igualmente mitad de cancha ahí le queda salida, salida para el conjunto de Podermos juega tenemos ya primer tiempo sigue, sí, sigue, sí, sigue sí el partido una indicación por el área de Coca? no, tranquilidad digo Yo creo que ha hablado con Gastón Díaz, con el nivel de tiene cerca, pero pocas indicaciones. ¿Vale? ¿Vamos con el caso junto de Sarangui? Bueno, está un poco más tranquilo, ahora lo falta con Narcini, Para ahora con su situación de técnico visitante. Bueno, imagínate que al final no ves al empate, está cansado. ¿eh? No, no, el empate, por eso estamos tranquilos. Ahora está preocupado cuando el Barcelona, pero ahora está muy tranquilo el ex Boca. Bien, bien, está Isaac Quirarco. Este para el conjunto de la Academia subió mi foto, le gusta mi foto de Brasil, de central. No, la verdad que no. no poquito. El... muy poquito. patito, ah, patito, no, Con, con, con misa, obviamente, pues con con, con, con hija, ¿qué, qué, La Que, patito. que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, No, no, no, no, no, no, no. Sí, claro, jamás, jamás, jamás nada eso nada más qué pasa Ramírez no le queremos nada a Martín Caston. igual no, no? no, no está una persona que no la nombro porque está comprometida está? bueno Maxi si no. <ríe> <Maxi Tedesco. ríe> te dejo no Maxi si te dejo es un mamá y un Pañuelo no porque no y no, no dije que sea del equipo una persona de coro de Rulito Epa. bueno entonces ¿no me dijo la Académico sigamos sí, pero cuénteme cómo tenemos señor? ya el fondo no, no va a seguir por el ya chanito el chanito lanza la bola la abre bien para el centurón si sí, la abre bien la vuelta viene para Cento pasando allá le va a en el centro ahí está mi chanito va Digo Digo Digo Digo Digo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! cerquita cerquita, cerquita. Le... ahí está quedado rápidamente la reta parecía que había rebotado mejor que un reto por, sí, Córrele, reta, por sí. instancia de Juan ahora sí corner tranquilo tranquilo es corner ahora va a venir el gol Kilos, pero Milito protestó porque fue pues, clarísimo. Una muy buena jugada, una media vuelta y a gol. Muy bien Milito, muy bien Centurión, muy bien. Bueno, ¿sí minutos, muy bien Milito, protestando rápido, eran injustos, los tapones deben córner Ahí los quita para la cadena, lo queda a gol en tercero. Un pegazo un día, cada uno. La pelea, la pelea, el guante, la pelea, la cobra. Le pasa nada, está en el cuarto nivel. Demuestra mitad de cancha, viene, vale, vale, va para revista, con Rubelo, va el otro rincón, seguro ya a ver. No pudo cabecear bien, no creo que si no estaba en prueba de la academia. No, cabeceó como un rechazo, al revés, ¿no? Era gol. Cabeceó saltó todo bárbaro. En el momento de cabecear le dio con la parte que no le tiene que dar. No, de partido, no. Bolehlah tau. Adakah memang di tempat kerja semasa? Tidak. Eh, de sí, amigos, ¿todas ¿todas la Claudia? Sí, no, no sí, si eh, eh, tu eh, lahir? Tidak mas. Tetapi, adakah memang betul? Anda ingin bekerja? Ingin bekerja. Adakah anda memang suka bekerja? Ya, teman. Claudia, trabajar, Teman, sudah dengan semua, tetapi pada hari Ahad. Seminggu sudah. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya Va, va, va, vamos a lo que hay alguien independiente vamos a ver qué pasa esta vez. No la que la hay arriba de seis años, como aquí el 2012. Bueno, Ateca Rentería, Rentería, pero a ministro, lo ¿eh? va sacando justo con Rueda, el sal de Barcelona, che. ¿sí? Ah, el, ¿sí? ah, el sal de Barcelona, de verdad, pero a tener cuidado, bien, sí. mire, bien cortando sí, sí. que no tiene Rentería, vamos, vamos Rentería, viene para la vida. Ateca el ministro, el ministro para Rentería, y va, y ahí va, ah, ah, ah, y ah, 재미ed hurting Mrkt experiences decía se ven a Racing porque se venía el gol, tiene que venir el gol antes de terminar el primer tiempo Se la sirvió Milito a Rentería, se quedó un segundo. segundo Ese segundo que se quedó hizo que rechace que rebote de nombre de Arsenal Merece Racing la ventaja, sin ninguna duda Mejoró muchísimo hace unos 20 minutos por acá, es todo de Rafa aquí que decirle, para quemar la bulto, los 4-6, los 4-6, los 4-6, los 4-6, los 5-6, los 5-6, los 5-6, los 5-6, los 5-6, los 5-6, los 5-6, Ah, Siguiente va a acceder, arriba Andrada, con la Puglia, muy segura, está Javi Andrada, eh. Mira, está Javi Andrada, el Puglia lo va atacando del fondo, aquí a Pichuz termina el fortiento. Pichuz la meta adentro, la busca no, Rentería, abajo Rentería, ¡está Milito, que no sello! Y le puede estar afuera, seguramente no va bien, Milito. Ahí directo, está Andrada, se va a tener que tenemos que y medio. Apareció Rentería, está apareciendo de a poco, cuesta Este primer partido, son los primeros minutos, es Racing, mirá que marco. Tendrá de jugar, no sé en qué equipo, ante cuántas personas, pero no creo que sea tanto como Raffin ¿Es tanto de los El Santos entre uno de ellos. Creo que Millonarios también ha es título ahí en Colombia. Viene de Millonarios, ¿eh? Viene de, de, de Millonarios. Viene de Millonarios, sí, bueno, Pero, obviamente, Racing es distinto, es más grande, es el fútbol argentino, es un salto que pega rentería. Y... Se tiene que adaptar como todos, pero con el correr de dos minutos fue teniendo más contacto, fue llegando, fue teniendo ya situaciones de gol. La última podía haber sido gol, el cabezazo fue clarísimo, está apareciendo de a poco. Milito, demasiado generoso como decimos, también tuvo alguna situación de gol, esa media vuelta era un golazo, la de Centurión por izquierda. Ratti generó mucho, de los 20, 20 minutos en adelante fue dominador total, se durmió un poco al principio, se agarró un poco... La pelota, muchos aplausos en esta salida, el reconocimiento a lo que fue de los 20 minutos en adelante. Está cambiado así que me despedía de ventaja. Estos periodos partidos piensos a ser el final del tiempo. 0 a 0, adelante los partidos de la academia. campo de juego Claudio. Si se hacía muy hablado con ningún molestado. El primer tiempo todo en No hay goles, no hay molestados, no hay expulsados. Primera cuota segundo tiempo. ¿Se supone de la academia? De la academia. Néstor Ibanez, Germán Mordillo, Nicolás Sánchez, Instrucción Webb, Jim Villar, Gustavo y Fabio Castro. Para los visitantes: Oscar Lima, Cristian Chivino, Matías Alivia, Gastón Emerado, Hernán Frees, Milton. Feliz Pablo Urzio. ¡Feliz es Claudio! De Chivillo, ahora puedes decirlo sí, sin reírme. Bien, bien. ¿Qué tal el Estudio Senac? ¿Cómo está en el Estudio de la Academia? ¿Cómo te va todo el país? Vamos a a tanda, vamos a por Antetón, ¿Cómo sigues la tanda? ¿Cómo te va todo el rango entre el Villarca y el Palencia? ¿Qué es lo que hicimos en la cabina cuatro? Anisaba la cero. Vamos, tanda, Martín. ¿Sabemos ya cómo más? Rafael Cervera. Rafael Cervera. Rafael Cervera. ¡Hola! En mi propiedad está el villamúscoli 1370 Villa Boyega 1444. inmobiliaria Tedesco y Asociados pasión por la venta cuatro quinientos Barley Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón 4574 1444 Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi Esquina Campana, Villa Pueyrredón Teléfonos, 4571 2212 y 4572 8540 Farmacia La Elena Atendida por gente académica Primero era Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería Todas las marcas, entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires, como Comunícate al 154 443 6363. Photoshop tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015 San Martín. Photoshopdigital@gmail.com En la Antistería José, la San Martín y Mosconi. hacemos envíos a domicilio, llámenos al 4501-3807. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos, pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón.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 Hacemos envíos a domicilio Llámenos al 4-501-3887 ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Si quieres si taquero, ¿sí? City Cleaning Service Servicio de limpieza, y desinfección de tapizados, alfombras, autos Pide tu presupuesto al 15-54-74-1319 Música Está este martes de frío acá en Buenos Aires Está fresco afuera, ¿no, Rubén Bravo? ¿Cómo le va el con Juan José Pichutti? Vino a visitar la cabina de Racing Sport Bueno, estoy muy contento de estar con ustedes y, y bueno, viendo este partido Y si podemos ganar acá en el segundo tiempo ¿Está fresco afuera? ¿Qué te dice? Sí, no, la verdad un frío terrible En la cabina está tranquilo, está lindo, ¿no? Acá está lindo, pero no, afuera está muy, muy frío ¿Cómo, cómo le dio a la academia? No, bastante parejo Y bueno, al último levantó más Así que tenemos la esperanza que mejore en el segundo tiempo y ahí sí podemos ganar. Se sí, anima a comentar con Pablo Margolis en tres tiempos. Se anima a comentar acá el comentario entre Margolis y eh, Rubén Bravo. Esta situación, racing al penal. Vale, no, agregue el mago que está acá también. A ver, a ver, cómo vimos este primer tiempo. Vimos un, un racing que arrancó, racing ah, arrancó como siendo la continuación del partido ante Tigre, con muchas desinteligencias de atrás. Mejor sí, pero empezó a tener algunos cerros dejando la pelota, dejando espacios que al final empezó a aprovechar sin mucha profundidad pero empezó a, a generar situaciones de gol a medida que Racing le regalaba como decía recién, pelota y campo en algunos momentos generalmente cuando llegaba de contragolpe eso lo solucionó Racing adelantando a Videra un poco que se junte con Acevedo empezaban a a tener a Centurión dando una, una manito ahí en el medio no tanto, pero arrancando desde atrás, llegando y empezó a generar situaciones de gol la tuvo Rentería, la tuvo Centurión la tuvo Milito un par de veces, una media vuelta que era gol también, que rebota y se va al córner por arriba eh, hubo varias situaciones, cabezazo también Terrentería que cabecea mal, otra de Lolo, muchas situaciones de gol, de los 15-20 minutos en adelante fue todo dominado Racing corrigiendo los errores que, que tuvo en Tigre, corrigiendo los errores que tuvo en el comienzo acá en Avellaneda ante Arsenal, Arsenal un equipo que juega como dije antes a no dejar jugar, que juega a hacer tiempo, que se tiran que parecen todos muy lesionados y a la hora de levantarse corren un maratón de 500 kilómetros. Entonces sabemos a lo que juega Arsenal, sabemos las mañas que ya viene de hace años y como dijimos, Arsenal está donde está por algo. ...o por alguien, ¿no? Por algunos... ...pero es un equipo que hay que respetar... ...que tiene jugadores, algunos de experiencia... ...y como dije antes, saben a lo que juegan... ...o a lo que no juegan... ...o a no dejar jugar... ...entonces hay que ser inteligente para este partido... ...Racing de los 15 en adelante fue inteligente... ...empezó a ganar por las puntas... ...empezó a generar situaciones... Y fue más que Arsenal, ¿cómo lo vio, Mago? ¿Coincide conmigo? Merece estar ganando, sin ninguna duda Buenas noches, Pablo, para todos, buenas noches para la audiencia El Mago y Marco, Martín y Marco Así es, buenas noches, Rubén eh, Sí, así es, lo, lo vi exactamente igual, Pablo, siete, ocho situaciones de gol, Racing tuvo Arsenal solamente una acá a la izquierda Mano a mano Que tapozaja faja efectivamente al primer palo me gustó me gustó Centurión me gustó Gastón Díaz me gustó Milito Milito hace pinceladas con con la cabeza más que con las piernas me gustó Lolo demasiado generoso a veces Milito es lo que dicen durante la transmisión sí así es así es así es mentería se nota que le falta fútbol eh, está un poco, con, con poco cal, con poco timing perdón pero imagino un segundo tiempo un poquito más abierto imagino que Arsenal cuánto va a tener que ser? porque Arsenal es un equipo de guerra Racing es un equipo de paz por qué porque intenta jugar a la pelota Arsenal no lo deja usa sus armas veremos a ver qué pasa en el segundo tiempo hay varios jugadores hay muchos puntos altos algunos flojos como todo partido pero espero un segundo tiempo bastante dinámico le gustó Juan Bravo qué opina de este primer tiempo coincide con nosotros eh, ya le dijeron todo de ustedes la verdad y sí tenemos la esperanza bueno que se adelante un poco más el equipo y ahí sí podemos hacer un golcito pero sí, sí me gustó coro son pues, muy bien y fue mejorando se adelantó un poco y bueno ahí fue la mejora de Racing Me gusta verte acá en el Coliseo tapaste y sí, pudiste venir y, bueno te viene una un, un par de meses nada que sea un poco un poco menos sí pero de la rodilla así que por lo menos dos meses no voy a poder venir al cilindro en una amargura pero igual lo vamos a ver por televisión y a ustedes los llevo adentro mi corazón Bueno, sabes que es lo mismo. El saludo a Alejandro Heydemann que bueno pide hacen sus manos, ¿no? <risa> <risa> que quedó en las manos de él. Sí, es que que me opera así que estoy en las manos de, de Alejandro. Bueno, mucho frío en Perú también. No, acá de 30 grados hace un par de días ah, frío impresionante, un viento que se volaba todo. Hacer cómo estaba Perú bajo. No, un frío terrible. Ayer también un viento impresionante y bueno hoy. el frío era terrible, así que bueno, el viaje se comentaba que se iba a sorprender, teníamos miedo y bueno, menos mal que se jugó. Eh, es insólito lo que pasó, eh, obviamente ya no está más Julio Grandona, pero está segura. ¿Y qué se puede esperar de, de un presidente de un club que descendió, como dijo Buja en, en algún tweet pero no solo descendió, también está sospechado de reventa de entradas? Entonces, si ese es el presidente de AFA... Hay que revelar muchas cosas, ¿no? Me parece que que tienen que hacer algo cuanto antes mejor. Sí, veníamos escuchando la radio, bueno, decían que Bianchi había pedido que suspendieran y que sería a lo mejor suspendiente Independiente y Racing también ya nosotros llegando a Buenos Aires te podemos imaginar los kilómetros que hacemos estábamos temblando sí. gracias a Dios se dio bueno pero lamentable es lamentable bueno por suerte se juega por suerte están acá por suerte están disfrutando no tanto pero si ganan Racing más va a disfrutar un poco más viendo a Racing ya disfruta y estando con ustedes lo mismo y bueno ahora esperemos que se va a hacer un gol nada no, más bueno. ahí empezó a hall el colegio funcionando las clases yoga, guitarra un poco de todo mucha gente muchos alumnos lleno sí, con el, la filia la andamos de 10, la escuela muy bien, la eh, escuela para adultos, muy bien, ele, igual tenemos yoga, guitarra, hicimos donaciones a comedores, escuela para el Día del Niño, así que marchamos muy bien. Bueno, el orgullo de ser el padrino, el orgullo de pertenecer a lo que es la, la ciudad de Pehuajó, y bueno, esperando que siga creciendo, pero lo marcamos como un ejemplo, ¿no? En poquito tiempo, porque tres años. Al año hicieron millones de cosas, estaban tres años, te dan 30, te 300, lo disfrutarán, hijos, nietos, bisnietos, un orgullo para y un orgullo para Pehuajó. Así que el agradecimiento de parte de todos. Sí, no, siempre lo, hago, lo recalco, gracias a vos, Pablito, que tenemos esto, y bueno, siempre para adelante, y bueno, siempre lo esperamos en Pehuajó, y muchísimas gracias. Les mando saludos, Tito Pizutti, que lo vi del partido. Ah, sí, estuve charlando con Tito, la verdad es un, una barbaridad, un ejemplo para nosotros y, bueno, muchísimas gracias, Poblito. Bueno, un saludo para todos, pero bajo para toda la gente. Gracias, muy amable. Bueno, ahora Rubén Bravo aquí compartiendo también el comentario junto al mago Dimargo. Dimargo, Dimargo, no, Margolis el sol. ¿Quieres reventar Rubén? No, no. No, no Te quieres bajar el lugar que ves, con la gente hace hace fila para charruchar. No está carrucho como aquella bandera, no. Bravo Rucho. Ramiro, de... Ramiro, Rami ¿qué es? ¿Larribu? Larribu, ¿qué relato en San Luis? Bueno, bueno, quién me encuadraba, entonces ponga la traba, que a ver que no venga te ¿no? A un día de caminos. <risa> bueno, Martín Casta, ¿cómo vio este primer tiempo así cortito? ¿Alto toque, están puestos los equipos? Está toda la gente lista, copada la tribuna abajo, los costados platea bastante gente ¿cómo está arriba acá donde está el mástil? mucha gente donde está el mástil platea D la que da de frente a la C que justamente la pelea D es la del mástil eh, me pareció que los 15-20 minutos a Racing le costó similar al partido con defensa similar más al partido con contiene por momentos en lo que respecto a, a la defensa se lo dio unos puro lateral no, no bien Videl impreciso con los pases también Acevedo luego de esos 20 minutos me parece que a Racing empezó a encontrar la circulación que quiere coca la intensidad algo que hablamos en el principio del partido sí. no es así importante y lo fue desde el minuto uno ya empezó a asustar un poco la defensa, principalmente por la izquierda luego empezó a por la otra banda, empezó a cruzarse, y en ese circuito, cuando Villera se adelantó, cuando empezó a cortar la pelota la cuando, antena, se agarrase, y ¿no? Cuando, ¿no? cuando se agarrase y cuando justamente se agarrase, quizás se vive en el segundo tiempo, me parece que tuvo las mejores situaciones en los pies de Milito, tuvo mala suerte algunos rebotes, los pies de Rentería, tal vez la jugada más clara, el mano a mano, cuando vuelve nuestro relator estrella, que esperemos grite un gol de la cobra ah, sí, Bueno, eh, acá leemos no, no, algunas cosas que había escrito Javier, durante el primer tiempo le mandamos Un saludo a Javi Lepis en Costa Rica, a Wuhan, a Ciro, en Estados Unidos, a Partita, Mar del Plata que la camiseta Javier Epis escribió cuando cuando dijimos que nos gustaba la camiseta opinamos lo mismo después como que Racing estaba quedado en un momento ¿no? después lo de Icardi que comentamos durante el primer tiempo ¿no? ¿qué pasó? Eh, con ah. tema Icardi y Maxi López Pregúntale a Cazán los míos ¿cómo? <risa> eso jamás puede. pueden acusarme de lo que sea pero jamás haría algo con un amigo cuando voy cosas muchas veces he con Javier Epis algunos temas que son cosas que no podemos hablar internas pero con los amigos Es lo primero, no sí. se jode, ¿no? Sí, bueno no, y... La que... <risa> y el dato que Watson viene de de, de millonarios, como dijimos, ¿no? De millonarios de, de Colombia. Sí, así no le iba a decir que nadie dijo nada. Él solo se metió en el lío. Sí, sí, sí, sí. ¿no? Es verdad. No, Casal tranquilo. Casal ya sabemos, ¿no? ¿Eh? Ay, no. Ay, no. Ay, que Ay, no. Ay, no. Ay, equipo Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. no. no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, Eh, ...creo que tiene que empezar a conocer... ...se fue soltando de a poco... ...se fue soltando Rentería de a poquito... ...y y bueno, se va encontrando con Milito arriba... ...generando situaciones de gol... ...tuvieron situaciones ambos... ¿no? ...pero si uno empieza a hacer jugada por jugada... ...vamos a encontrar que Loro tuvo una... ...que Grimi tuvo otra... ...que Centurión tuvo varias... no ...Milito un par, Rentería también... ¿Quién más? El, el cabezazo también de... Bueno, dijimos de Lolo, dijimos de sí, sí, sí, sí, también que fue hacer también de Espacio arco tuvo varias situaciones de gol, generó mucho, obviamente como dijimos después de los 20 aproximadamente, fue todo la academia, que sea así, este es el, el equipo que queremos ver, obviamente le falta... Falta bastante Pero se ateneja más A lo que dio En los partidos Donde ganó la Academia En los buenos momentos Y es un cambio De, de cara No Un cambio de cara prácticamente total A lo que fue antes tío. Yo le como En esos tiempos Ya jugué a Racing Juega final? Arsenal escuchar por Racing Después en Radio Antelio Pilar A de 1050 a Este mes se cumplió De Yatakadé.com Tintando No en la Academia Y el Arce Claudio Chimoletti Así es No en Dios Se ve lo revertiendo Sí Lo no, suplente En la Academia Y el conjunto está el bandit tiempo en la academia te queda parado está la avenida Mitre al final la te queda dónde está la Guardin pelear con el, el, sajo, el vestido está joycido sí se puede hacer eh, me gusta me gusta de cinturón fresco está bueno lindo buenos vestimentas sí me gusta me gusta mucho y me gusta mucho además usando racing firmamento por todos los estudios de la academia atrás se viene Marcone Marcone viene Marcon, para San Roman oh, cuidado oh, pasos a Roman Cuidado, cuidado, centro de mal Román, Lucas Pelazos, Aquila, querido, bien, Lolo, lo Quinella, reviene, el Tapucho va a volver parte de su boda. La reventó, Pichu, la punta quedó mitad de cancha, la bien, con los que saben en es pecho, Milito. Milito viene para Acevedo, mitad de cancha, Acevedo, tranquiliza para la cadena, con Lleva, Pina, prima, el Pichu. Sí, y partimos apenas, prive el punto de juego, sube tiempo, chávez ya de partido. La mueven con todo, y, ya gana y la gana a Vilela, viene para Milito, todo para Gastón, ¿Sí? eh, no, la Pitаж, por la izquierda, bien, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bien no, no, no, no, bueno va Grimmy, Grimmy, viene, viene normalmente para Centurión, Centurión, otra está el Chaco, Solero, el Chaco, venía, Centurión, cortó y sale le sonó, primero, bueno, viene, para Marcones, va Marcones, viene a Solero, buena presión, viene a Soledad, otra viene para Rentería, Rentería para Soledad, el Chaco, el chico para Centus, esto buena jugada, ahí está Centurión, te cae, está el Chaco, ¡ahí, vamos, entra el ¡Arriba, el tresillo se lo comió, señores! La bota arrosó el nervo jugada Gran jugada, gran paréntesis Milito Centurión Entró ahí en el tubo Centurión La bota arrosó el nervo Se fue arriba el travesti Y el carnet, carnet, Que muy buena pareja como dijiste Pili, también muy bueno lo de Chaco Acevedo bueno, juega la presión que hizo la recuperación, el pase muy buena jugada Racing, era el gol ya merece el gol Racing hay tirosquina sí. para que el escenario que da a la venida de Misericordia convertimos señores hay tirosquina señor para la academia señores hay tirosquina señor para la academia hasta un día ¿no? hasta un día, es 24 Pero hasta un día la buena irrentería pegale pegó, rebote Grimm y ¿no? va saliendo el fondo el conjunto Arsenal no. con Falcón en falta después del Ololo Vamos a estar, me parece, me pegó atrás. Así es, falta técnica de Luciano demostró el número 6 de Racing. Bien, vamos todo el partido, ¿no? Así es. Y repasamos. Vente rapidito de la Academia Arsenal. Néstor Ibáñez, Germán Modoril, Nicolás Sánchez, Luciano Güell, Diego Villar, Gustavo Bou y Facundo Castro. ¿Los sabés son? Oscar Cristian César Encimino, Matheus Gastón Esmerado, Hernán Fledes, Milton Selys y Pablo Urcio. Perfecto, ¿cómo está pacífico en el pie? Ya va a caer en el fondo. ¿Qué me tapa? ¿Me tapa la lista? ¿Me da como el mensaje? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Sí, no ¿eh? eh, ahí está. Tira, para caer en salida, señores. Mi abuelo se llama Alicia Fred. Ah, Miguel C. Bueno, saludos. Estudiante, ¿no, obviamente. Venga, vale. Ahora, indicación en el banco de coca de Racing... No, habla con sus colaboradores, pero ahora no hay indicación de Nicolás, quien recién se para. ¿Qué te cuenta el Banco Nacional de Copa de Hermos? Copa de Hermos, brazos en jarra, le habla mucho a los, a los dos, a los que tienen cerca, porque está bien, da, muy, muy tranquilo. Está en el Banco tenemos como ayudante, un amigo conocido a Margoli. Ah. Exacto, eh, como... ah. claro. La coña con Dancieli, banco bien postero. Ah. ¿Usted, ¿Usted le gustaba, es claro, como jugar a jugar Margoli? Horrible, ¿Sí? pero bueno, no entiendo la falta de cobrar. O sea, si fue si fuera, de si fuera, si fuera, si fuera. Horrible sí, Mínimo Más horrible que vaya Tengo un tercero Se de partida ¿Y quién le dije Lo mismo a Pantarrojo? Papadín No sabemos Que son ríos El tercero el corner Que no les hizo dar a Racing Que por suerte Le voló en línea En primer tiempo Que yo me desesperé Porque fue increíble Increíble Para decir Al fondo Cuatro de Mundo Fue a cero ah, Completando Lo dejé Tenía vida libre Con Cassini ¿Te, ¿te acuerdas? Como dejaban que peguen Y peguen Y peguen No sacaban tarjetas sí, Qué buena época de Boca ¿No? De Bianchi Tan bueno que es. también usted un buen recuerdo de, del pato Don Ancieli ¿no? aquí la hila, tomar gol gol del un sí, del bien. mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial Muy bien ah, Qué fuerte Pero ¿Ah, qué porque tenía roma roma, rugado, porque la del arrugada Porque eh, marcó del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del Y del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial del mundial va a ir a buscar subo no llegó, pero no hace no, nada, no, ya no pasa está quedando estos señores, el, eh, para el chino, saca, se se levanta, no se levanta va a romper el canto, le pongo, escucha, escucha la entrada, escucha <muchando> buena una. El domingo, para sacar muy buena la jugada, muy interesante, se ve cuando tiene contacto con la pelota, cuando es preciso, con Centurión, con Vildo tirando a paredes. La jugada de Centurión, si no la tocaban, era el primero de la Academia. Yo estaba levantando no, su frente de la Academia, ¿qué oíste? Así es, un movió el momento de frente de Racing. ¡Los arpegados se mueven! también también decimos por empezar hace uno tiempo todo suplente bien, perfecto tenemos 5 minutos 0-6 de partido hace uno tiempo estamos en el Coliseo de cabina 4 para rastrear rastrear el plan AM1050 FM100.com todo el martes como siempre estamos entonces haciendo rastrear por la tira el aire de radio de Pilar con el goles con Teno Quinezano con Martín Casas Santi Ramírez con Simonetti Javi Lepi Bucanachillo Martín de Marcos con toda la banda haciendo rastrear ¿no le gusta cómo está jugando en este momento Santi Ramírez? esto es lo que no tiene que hacer cuando hace todo demasiado alerta Arsenal empieza a ganar posiciones y a cubrir los espacios Racing tiene que salir con velocidad tiene que buscar la posición pero con sentido aquí la cadena se viene Gastón Díaz Gastón viene para rentería David Wilson sí. Wilson por la izquierda bien buen pase la puso bien vacento pegale pegale centro vino al centro la busca milito mete la vaca para un diez justo a poco nervo buen rebote le queda la base quién lo mira para acá para allá buena juerga está reventando Aguirre reina no fue tan buen pase en realidad la va reventando Aguirre igual la busca todavía y el rebote le queda a Marcone Marcone la pone como, es, como, es, como esto ahí subió chicos ahí subió el alemán el alemán igual a prueba pues lo lo que me de la superación de Cabral ustedes el fútbol le queda mía está viene el planteo detallado. Pío, ahí no vale. No vale, estoy directo, espagarte. No, muy buena jugada el anterior de Racing, la tocaron 7 y 8 veces. Eso es lo que tiene que hacer Racing, de mitad de cancha adelante Un equipo atrás. A veces si hacelento, como dijo Santi Ramírez. Buen trabajo de varios de Racing, ¿no? Me está gustando el medio en adelante la mayoría. Una lástima la jugada de Racing, pero está jugando bien Milito, haciendo fácil lo difícil, que es lo más difícil, ¿no? Me gustó así como decía Santi Lento, jugando por defensa Pero aceleró el momento justo Con la posición de la pelota Entra el jugador de cancha Racing aceleró Como en esta jugada Mita sí, de cancha Va a Centur La recuperó Marconi va a rebote Se queda Centur Está desmarcó Alemán De buen partido Alemán Mita de cancha Recupere el balón La pelota recién alco Marconi Marconi Viene para Carrera Va Carrera Carrera Viene para Palacio No llega Palacio No pasa nada Cerca de la posición de Racing Es por la penal señores Y para cadena En salida Tengo tío para vender paso Pazotrón Martín Dame una Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón, teléfonos 4-571-2212 y 4-572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Tenemos 6 minutos de este... Su ...tiempo... No dije nada, ¿qué tranquilo, Ramírez, estamos al aire, Ramírez, el ponte está en la prebola, Ramírez. Hasta que al final, tiene Marconi, Marconi, viene para carrera, cuidado. Carrega hasta el fondo, no quiero ver, carrega hasta el centro, no quiero ver... No quiero ver. No quiero ver sacó la cabeza a volar sacó la cabeza a volar con Gabriel García y lo comió el plástico gran Juantre marcó ¡Espacios! ¡Espacios! ¡Espacios! ¡Espacios! ¡Se salvó la academia, Margoli! No quería ver. ¿Y cómo se salvó? No, encontró espacios, ahí Arsenal por derecha, el centro clarísimo, entró solo. Palacios y Saja parecía que caía en cámara lenta, pero la tapó muy bien, la atajó muy bien. Se viene la academia ahora. Sí, la academia... Perdón por el, por La mamá... La mamá... Sí. ¡Qué Hacer estupideces abajo, Racing no tiene que ser tan lento y tan predisible en algunos fases, termina ayudando a la presión de Arsenal ese tipo de movimientos. No, iba a decir que Racing se venía tres contra dos, jugó rápido la falta y el auto no lo dejó y se volvió atrás y empezar de nuevo. Por eso los insultó la gente. Increíble, tenemos ocho mudos, 1 tiempo, 0 a el partido, porque eso es Racing Sports y en el sabor, recién la cadena, buena tapada de Sajameta Palacios. Así que la cadena de Gastón Díaz se vuelve a buscar renta, renta cabezazo, ahí está Benílito, no. la va sacando pone no pierde nada, no se lo da, la va sacando después el jugador Sandro Vance, y el parada está 0 a 0 buen intento de ambos de rentería de Milito falta ese punch no final como para meterla pero eso más sin embargo está fuera del arsenal o sea, hay que cuidarse atrás como dijo Santiago Ramírez hay que seguir hacia adelante pero hay que tratar de definir esto. Una sola partida, el pala que viene, la mitad de cancha, cerquita de la cabina de Racing, 9 <risa> minutos, este segundo tiempo, 0 a partido de Racing, Arsenal, todas las banderas, todo asfalto, la Ferreres, Pergamino, todas las canciones, la Raúl Mejía, Gerla, Ferreres, 9 de julio, Ciudadita, Brusaco, Los Hermosos, Alcá, Doxud, Campana, arriba dice la paternada de Racing, increíble, salto ¿sí? la Ferreres, Pergamino, bueno, muchísimas banderas. Como siempre, en el Ministerio Terrería... ¡Aaaaaaaaaaa! No, ¡Está no fue el arquero! ¡Está no fue arquero, ¡No! ¡Te lo comiste, Wilson! ¡Hala que te comiste, Wilson! ¡Increíble! ¡Cabeza en todo el área! ¡Que salvó Arsenal! ¡Que no se lo refería! Lindo el centro de derecha, hacia el medio, esa diagonal El rebote en el resobre de Arsenal también Y la tapa de arqueo, está haciendo buen partido el arquero de Arsenal Una de las genduras, me parece, lo está salvando Pero es todo de Racing, nuevamente, no Eso es lo que nos gusta Está cambiando la cara del equipo está callando algunas voces también si sigue jugando así está recuperando lo, lo, lo bueno que había dicho en los partidos anteriores, en estos momentos buenos que estuvo en cada partido. Lo está teniendo también ahora, dale. Pichu viene, la gente aplaude. Pichu viene, ataca a Ezequiel. Ezequiel le mueve la venta para Pichu, saca de cabeza, nervo. Y bueno, rebote, queda, rebate, rebote. Rebataba, cuida, mire, el centro. Ahí está, Centurión. Le pegó mal, le pegó mal, Centurión. Estaba todo en toda el área. Lo que te conviste, Centurión. Tenía una hora para parar la pelota, mirar, definir, le de pegó el primera. Cualquier cosa, ¿no? Le pegó Pérez, era el gol de Rafi. ¿Y se mete en Centurión Martín Casal? Muy buena jugada de Rafi, izquierda, derecha, tocando, adelantando la línea. Centurión lo tuvo mano a mano, luego una gran avistación de Acevedo. Ya va a venir, ya va a venir. ¡Fanti, Rafi, no es Centurión! Sí, se lo comió, pero Rafi me está armando bien, desde que por momento la pelota la maneja con velocidad y cuando lo hace con velocidad, llega a fondo. Cantre, bueno, espía, el seguido hace el partido 10, estamos a ver 8 el 8 de marzo, 8 de marzo, el 7 de marzo, el 8 de marzo, Gracias, gracias, estoy acá, independioso, era un costumbre que nadie pega, sin nadie en Córdoba. Escuchá cómo canta Remedio Ayuy, escuchá, escuchá. ¡Vamos! ¡Qué rico! Las mayores, es factible. Hay que ganar y estas no creemos que se puede llegar a un triunfo. Es mucho más racing, generando muchas situaciones de gol. Le falta la definición, ni más ni menos, ¿no? Pero le falta eso, empujarla arriba, tener esa necesidad, la paciencia que siempre pedimos. A la hora de definir, a veces se apuran, ¿no? A lo aushe antes, esperemos que aushe el domingo sea el aushe de ahora, al menos de, del partido en, en Florencio Varela, ¿no? y otros más, pero esperemos que, que Racing pueda jugar así, de esta manera. Sí. Pero no, ahí se le escapa No pasa nada La tirada de Andrés El partido está Si sí, no sé Tenemos dos segundos Ya a todo tiempo El partido acá Racing Nacional Camina 4 para Racing Star, Continúa 0-0 Ahora una indicación Por la loca Si hubiera algún cambio ¿sí, Simoetti Hola, ahora no habla con sus colaboradores Ahí van a llamar a alguien Veremos quién entra en Racing Veremos sí, un cambio Veremos si será un ya Será Bou Hay un pero... saludo Los colaboradores A buscar a un suplente Veremos a quién llaman Se les recopina La hueca No sí, sé Veremos so, Puede ser el debut De Bou Vamos a ahí lateral para la cadena que está el fondo. Martín pasa por vos, tiene no tiempo. ¡Dame una! Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshopdigital.com ¿Quién se viene finalmente de Claudio Simonetti? El, de Gustavo Gou. Gustavo Gou, el gimnasio el seguido de la cancha, el ex-Olimpo, el, ex el, ex el, ex el delantero. delantero quiso la carretería o será el milito? Vamos a ver, ¿eh? Sí esperemos queremos que por eso esta carretería que es su primer partido después de la lesión veremos pero ex river también no exactamente ex river no sí y después de ser river si no me equivoco debutó primero en river que jugó gimnasio el torneo pasado siete partidos fue fundamental en el ascenso a lima en 2012 después fue al equipo de abu esperemos que pueda hacer en la academia se viene el 23 gustavo gardeabau también jugó en la liga de quito Y dirigida por el, a mi, el amigo de ustedes. ¿Quién es? ¿Qué amigo? Lo Luis un ¡Ole! Sí, sigue estando, estando en claro. Barcelona de Guayaquil también, ya se fue rápido. Sí, estando, le hiciste, sí. ¿Cómo, ¿cómo el día le hiciste? Viene eh, atacando, ahí Carrera va hasta el fondo, le va sacando del fondo Grimis. Le bueno, van igual le queda a Nervo, Nervo vino otra vez para Carrera, llega Carrera, sí si se va hasta el fondo Carrera vino haciendo cuidado arriba, ¡faja y gira! ¡Sin problema! Le queda con la bola, el arquero bien seguro, el número uno, en la cadena que me sale con Lava Pichul, hay la indicación, de ¿no? Mont Montesinos, ante de campo de Coca, a -mou! Sí, ya está por entrar, veremos quién sale, a ver si viene de la academia, no, ¿sí? A ver si viene sacando Gastón Díaz, va ¿no, Gastón, tenemos tres minutos, sí, yo soy de partida, ¿no? Gastón Díaz. Siempre Gastón para acá, para allá, que hace Gastón, mira puta para esta, para Piyu, llegaste, y va, y llegaste, y va, vino del centro, oh, no llego, no llego, no pasa nada. Ya. Ahí está el arco, el poderquero Andréa. Ya. Hablando de técnicos, el mago Capria, uy, esta bombita, esta bombita ahí, ¿no? ¿Dónde está Saja, no? Sí, igual bueno, está lejos, Saja, pero al, al divino... Un botón, por decirlo de alguna manera Tirar esta bomba okay. Pero bueno eh, Lo que decíamos, el mago Capri en Atlanta ¿no? Cinco partidos, perdió Después, su primera Experiencia como técnico Lamentable, ¿no? Porque el mago Bueno, sabe mucho de fútbol Pero a la hora de entrenar, son los primeros pasos Ahí sale, ahí está el primer cambio en Racing Perdió el 98, Watson Renderí en el Gustavo Bow Aplaudido por el público, ¿eh? Sí, aplaudido por el público de Racing Rendería, no una ovación pero un aplauso merecido para el ah. debutante la popular acá abajo lo habrá prohibido ¿no? abajo ah, de la cabina recién no, no hubo aplausos ese sí. es el plazo y no de ah. gente, no. no. tuvo varias situaciones se hubiera hecho el gol obviamente El aplauso hubiera ha sido mayor, pero se reconoció el esfuerzo y el juego por momentos que que supo asociarse. No, a mi vinto alguna más. Me batería baja, meter abajo, pero sí, me acabo de tomar gol y me iba a meter abajo. Me gustó, busqué el día el andar de baldear, y si no fue un pase muy cocinado por muchos. Sí, nada. Pero hablemos de Pires, hablemos de Ideal, hablemos de, de todos los representantes que traían 40 jugadores, se llevaban a los chicos. Hay mucho para hablar. Cuando se quiere ensuciar y bueno, ¿por qué no lo hacen? en otros momentos también no hoy, hoy en día ser representante es muy difícil en todos los clubes en todos los días nos metemos representantes en racing como en todos los demás es complicadísimo los refuerzos de de esta manera el club es en selección también no tenemos 15 minutos hemos tenido siete el partido y Raffi no ha peluchado si hay Rayan para pillar a 250 hasta 200.9 atacar.com hay lateral para la academia qué es lo que tiene el capo del juego ¿no? el número de llegados en tuión y ya yo se levantó yo ya se levantó ya. tenemos la seis centímetros tenemos diez y por cuatro tenemos diez y por siete y por la tacita si no peluchado por Rayan para pillar va Grimi Grimi viene para subido va a estar en el centro va al fondo va a quiturre la vuelta rebote del jugador del Arsenal la vuelta del Arsenal finalmente lateral en salida es para el conjunto De a ver, contóme los suplentes que hacen acá estamos, Carlos Jiménez, Oscar Lidia, que es Encimino, Matías Saldivia, Gastón Esmerazgo Luis González y Pablo Burk ¿Cómo está en el partido? Uno uh, solo, el número 6, Luciano Lolo oh. Perfecto eh, A ver, repasamos también los suplentes de Raffin, perdón Raffin, sí. es Raffin, Paco Grillo, Raffi, Nicolás Sánchez, Luciano Güell, Diego Villas y Facundo Castro Ya en el show, ¿no? Así es, yo me entiendo vos, a Trabajor recién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 en el del conjunto de Arsenal con Marcones Marcones sale rápidamente con Nervo va siguiendo el número 2 Arrona Marz Arrona para Nervo Nervo para Marcones sale del fondo del conjunto de Sarandí comenta Pablo Malvarez este pate 0-0 ahora se quedaron un poquito pero era todo de Racing más allá de ha llegada de Arsenal Arsenal tuvo una en cada tiempo Racing tuvo en cantidad muchísimo más está mereciendo el triunfo sin ninguna duda vamos a ver si si puede sostener Racing el dominio ahí va Bou con la pelota ¡No me pido la cancha! ¡Viene para arriba! ¡Ataca la cadena! ¡Se viene y viene! ¡Viva, lanza la bola para la derecha! ¡Ataca la presión! ¡Pasada, me te cancha de abajo! ¡Viva la pelacera! ¡Estoy le digo, ampreyú! Se sí, viene Iván, Iván, viene para eh, Ciclet Viera, va, era, para, perdón, para viene, viene, para, rápidamente, para que yo saca la cadena, se viene, después lleva Iván, la tiene Iba Marrosaño, no viene, va, Ciclet Viera, va, atacando los colón, vieja, viene rápidamente, para Centurión, se viene, wow, wow otra para Viera, pegar, este gel, pegar, este gel, el pelo se viene, Alco, la pasquita, el palo de derecho, buen intento, medio, bueno, ahí está, que Alco, espalda, a y está bien Arsenal está muy cerrado atrás hay que probar cada tanto no desde afuera del área hay que intentar tocar y entrar tanto al área también de, de Arsenal pero vale este intento fue un tiro que se fue no tan lejos pero hay que seguir probando de esta manera es mucho más rápido no a todo el estilo ¿cuántos minutos? ¿dieciocho? Bueno, todavía hay tiempo, me parece que Racing tiene tiempo para ganar, tiene merece llegar a ganar. ...terminan el gol de 11, de menos 10 en todo el país, sin hacer el partido, Racing Arsenal, estamos en 2 semanas, está bien a 4 para Racing y Sporting. Ateca a Mito, Mito al Príncipe, el Cusci rápidamente por ataque por el costado. atacando. en 2, ahí a Semino, Semino viene rápidamente, va a ataca Centurión, va a estar el Fonucal, corre, vuelve, corre, viene el centro, la moto rebotó Nervo, finalmente la revienta, está robando, es la que sale esa <tose> <tose> gota. La revienta tan romance y todavía está 0 a 0 sirve el partido. Acá en la Ciudad estamos en el Coliseo. Ataca se viene la vía tranquila Don Cabral, sale el fondo del ¿Sí? show. Solidariamente para el Chaco sigue atacando el conjunto Cañico. Atacando para Sever, se viene para Centurio, se viene Cento. Cento va para abajo, se viene Gustavo, más haciendo una jugada, va Cento, va Cento, Cento para Belito, ahí está Centurio, no lo no sigue el La pirandela sin prisa. Sí, se ha golpeado Centurión, ¿no? A ver qué pasó, pero Sí, hubo contacto con el hombre no, de de Arsenal, jugada, muy buena jugada Racing, falta esto, ¿no? El final de la jugada, falta llegar al final de la jugada y poder convertir. Tuvo toda Racing para convertir. Se ha glambrado Centurión. ¿sí? Se acaba, se Centurión, no, play, eh, atiende los médicos. Sí, se glamró Centurión, acusó un golpe, corrió mucho, vino a jugar, parece que iba ya para devolverlo, lo mataron. Primero calambrado, será calambrado en el primer tiempo, veremos quién puede ingresar, ¿no? digo Villar, ¿será? Sí, esperemos, lo sé. Luciano Webb. Bien, así los no médicos si en este momento, señores si no, ya se levanta ¿no? y sale, corre, sale corriendo. está corriendo, seguramente ya va a ingresar, se viene un cambio en el Arsenal, ¿no? Sí, se viene el 18, Hernán Freves, ingresa el número 23, Sergio retira 23, Ramiro Carrera. Bueno, perfecto Así que se fue de Carrera Llegó buen partido también Ingresó el día de hoy Independiente Hernán Gabriel Pérez. Sí, sí, sí, sí. Interesante para aportar Freire un jugador de exigencia de pelota Un jugador que trata bien El balón Que tiene buena técnica Carrera un jugador muy rápido También de buena posición Pero principalmente de Gord La parte que La idea de Podemos tener un poco Y aguantar esos empates de rap A gente va a decir A Freire que era es, que Ex-Independiente De la gente en la selva ¿No? Viste que era otra la teoría ¿Ah? Dice Escuchame la voz de la beca Escuchame un poco de trabajo así que lo decías Bien, perfecto Sale en el fondo el, el conjunto de Arfrandi La mitad es el ahorro interior finalmente La mitad de canta, devuelve la gentileza Fue a sacar fuera a ese El conjunto de la academia Le quedan drogas, pistola de fondo Martín, paso por gusto, no tiempo para ganar Dame una Mi propia Gale La bella Mosconi, 1370 Villapoyredón, 4, 574, 1444 Eh... Es saliendo del fondo el conjunto en erba Arsenal ha recuperado realmente el conjunto de Franck ahora ¿no? tiene mucho hierro que te he dicho ayer potenciales fluorescentes para muchas veces feo tiene he dicho ayer de vuelta viene y levanta ayer de uno para agri me lo pide a cabo centurión centurión saca para agri me saca el le arreento el fúneleandro arreento mal ya no puedo te le quedan con ayer de centurión se va se va afuera cerca de dando coca cerca de posicionando la cintura la entrada en salida está Fran Díaz venció mucho los hijos el partido no me gusta Pablo no estos minutos hubo un quido no no no fue tan Tenso como antes y, y esperemos a ver si, si seguramente mete otro cambio en cualquier momento Coca, pero me parece que Racine no tiene que crearse, tiene que seguir insistiendo, seguir parado como estaba antes, no dejarlo venir a Arsenal como en este momento a la escuela de Lime y la tirada del final sin salida esta del conjunto de Arsenal, el pueblo de San Silocino tenemos ya 23 minutos casi este tiempo, estamos en el Coliseo Terraci, la otra transmisión de de la Academia a la BN50, F1199 ya está acá Com, por dos partidos para escuchar la boca, conferencia con Radio Sin Frontera, por Cienta Cállate.com f para escuchar como siempre la conferencia de la boca en vivo están el fondo de Vilela, Vilela con la buena más lo que viene a Marcones viene ahí para tres descuidado Se queda con el remate, estaba bien el chino. En dos tiempos se queda con la bola cuidado. Ese remate era finalmente alemán. Sí, cuidado con esto y cuidado Vílleya porque recuperó Álvaro, pero la devolvió la pelota muy rápido. Falta, mire, falta lo que vive en la cancha está la cadena, falta Diego Alberto Milito. Hay que viva la academia y hacemos la mitad de cancha. ¿Qué está la gente de Rossi Matín? Mire señora. es sí. una canción, medio fea caída, una una cancha medio fea que había al lado. Ah mire. Abre ese Abre ese Abre ese Abre ese Abre ese Abre El estadio A ver cómo sigue Para más gente No es, eh Si no lo vas a llenar Y cómo sigue No te olvides que es una peniente Y a tirar el siguiente Con la cadera ¿Por del banco de pala Vamos sigue Descanta Acá ante la corda del final es La puerta de llanera. Ojo que, ojo que ahora Puede ir mucha gente al estadio De al lado, ¿no? El tema de los gremios, los paros Para ahí convocan gente, ¿no? Para una manifestación o algo Ah, sí cualquiera, ¿no? Va a sentir una jugada para acá, para hacer ¡Lo siento! mal. ¿no? ¡Igual la corre! Y va a ser acá estos días No, no se va a estar muy realmente pero como yo ahí está Quintero es para mejor jugador... al final el Centurión ¿eh? sí que os tirado nuevamente ¿no? el Centurión Carambado tiene que salir se viene Diego Villar sí, sí, está cansado ya Centurión ¿eh? sí nada no más pero a ver también el, el apuro de Centurión es lo que tiene que corregir para próximos partidos no porque en muchas jugadas salió bien en otras cuando tenía que parar mirar tener tiempo sí. para patear y definir ahí no lo tuvo entonces hay que regular un poquito no porque por eso tan rápido se cagaron. Se cagaron, ¿no? Sí, sí que ha gramado el número 10 de Racing. Es el tercer calamo en el partido, tiene que salir. Claro, sí. debemos que lo tengo hasta el clásico y no se puede Seguir arriesgando un jugador que v veremos, por no si pues, sea cule que para Juacuña, ¿qué era, eh? Sí, bueno, pero por lo menos se me va a la que estar al, al 100%. Ahí va a desfilar finalmente, la situación en camisas centurión y si la gente la aplaude, señores. Se viene el Barla que está hablando el banco con toca, ¿no? Sí, se viene el número 8 de Racing, está, da recitación indicaciones. Se va con lo mira, sí, está muy enojado, Ricardo Centurión, sí, enviando. Se con Brom, cargando, se fue al banco para tirar botellas, está como loco, Centurión, ¿eh? Bueno, está loco con, con el tema del calambre. O sea, querés salir, sí, Tiene que salir, ya nada más. ¿Van a estar aquí El número 8 de Villar y esperamos que no sienta algo más grave, no disfrute de la bronca. Exactamente, esperamos que no tenga nada de Centu. 25 minutos, no tenemos el segundo cambio de las cadenas que en el Sabao. Una rentería, ahora va a estar Vicentu, va a estar Villar. Un rato, suena suele par de semillas, reba el bicho, suele par de cerrados. El instante de Villar, está claro eso, ¿no? El instante de Blana, ¿no? El instante de Blana, sí. Lo tenía que haber hecho Racing hasta ahora. ¿Cuánto queda ahora? 20, 25. 20 minutos, ahora. Sí, es más racing obviamente, pero hay que cuidarse de estos equipos que que suelen aparecer o sorprender en algún momento sabemos de qué se trata entonces hay que estar atentos los 90 minutos y el alco que va a la guardia en peor ha ¡Ah, de ser el cambio en la academia así es Perdió el en el número 10 Ricardo Centurión ingresó el número 8 Diego Villar y ahora tiene la cina para la cadena seguido en el perdón pegó junto al salón y le va a pegar al escenario el bicho Aguirre sube Nervo también sube cuidado con Ruelo también sube Sarrovan cuidado con Palacios cuidado con el jugador Celazo blanquete con troche. Venía el Edmundo, tiro esquina para el conjunto, el fran y el izquierdo, algo que no la guarda en penal. Tuvo radio se defiende, menos Bou que está, en ha metido la cancha. Viene al centro del brillo, Aguirre, cuidado, ¡caldás tú! ¡Ah! Oh, se lo comió con la Versailles, eh. Había cabezado Alemán, que no la Versailles, no valía, pero se lo comió al entre Alemán y Zelaya. Ah, la que no sabemos. eh. Es un equipo que es así, aprovecha un error o está ahí en pelota parada, en algún momento siempre alguna puede tener, más allá que que ahí lo ves dormido el equipo, que lo ves entregado, que están todos atrás, que dependen, en algún momento aparece Arsenal para aprovechar alguna macana que te manda, eh, eso hay que estar atento, por eso dije antes los 90 minutos y más, mientras cobra pedido de los jugadores de Arsenal, la mano de Videlio en intercambio de conjunto de Sorandi, ser un cambio nuevamente de conjunto Palermo. De... Así se viene el número 7 Milton Celis para tira el 32 Sebastián Palacios Bien, no, sería Palacio, es juguar rapidito, estamos todo rapidito, exactamente. Genuinamente, ahí está, segundo cambio de conjunto de Sorandi, corre Palacios Palacio se enfoca y ahí está el jugador Celis el número 7 el muy feliz se dice que el juego de últimos 15 segundos, tenemos 28 horas, el eh, partido que va entrando en su final, entonces está muy cargado, <risa> es complicado. Complicado, lo veía así atrás parecido a Chocolatín Castillo, un jugador de eso, ¿no? Ajá. 7 de lo de antes. Bien, pues la recupero La vuelta viene para el frente de Cancha para Ferreo Van a él, se lo ha increíble Se lo ha perdido, se lo ha rápidamente el balón Sí, la sonida, ¿no? Sí, la sonida, Se lo ha perdido mal Igual la bota se la recuperó Pelluno La parida Pelluno con Serasa Se lo recuperó y sale del fondo Para ganar los salarios finales Son indicaciones por el aire de Racing y Coca Solo un poco, aplauso para cuando juegas de fuerza Cuando intenta jugar, piden que jueguen A ver como que se cuenta el compa, ¿verdad? Ver, conforme, le reclaman al árbitro, pero está conforme. El jugador sigue con la par de pelota, pero está conforme, voy, Martín. Bien, pues ¿eh? o sea, si la sele con 7 punto, puntos, para agarrar a 107 puntos, para agarrar a puntos. Así es, los dos con 7 puntos. Quedaría, bueno, de 2 con un partido menos, que está mucho con 9 puntos. Así tiene pues, bueno. 9 puntos, punta de Javier Celtic, jugaría bueno. el domingo, no fue, no, más y ahí a se verá que su juego, el juego no fue de juego Convoca. convocan falta no cobrada ahí de la cadena igual sigue el pelo se viene atacando Grimm está de cara primero no, 28 va Grimm Grimm la posta se jibaba para Grimm la recuperó el árbol el raro, la va fallendo del fondo mal, con Carval la recuperó abajo la recuperó Feliz va fallendo del fondo el conjunto de Sarandí la vuelta arriba o se le va a agachar la terapia se espera el conjunto de Sarandí come el tarrojo se le aporta de más gole la última que sí, se sí, sí, sí, sí, sí, sí, jugaban los partidos sí. porero del el jueves impuso ...público, bueno, veremos, pero... ...¿qué me pasa en este partido pero de ahora, en este momento? ...que Racing se quedó un poco, que Racing tiene que, que salir, no lo tiene que dejar venir al Arsenal... ...hay que seguir apretando, hay que tratar de sostener el ritmo... ...cobró una favora de Racing, no se puede creer, se va ayer muy bien... ...pero, bueno, Racing tiene que seguir saliendo y seguir buscando, ¿no? ...más allá que Milito aflojó un poquitito, tampoco le llegan las pelotas como le llegaban antes... ...con la limpieza de antes... Para el centurión me parece que el cambio de ritmo hay que ver si lo vuelve a tener gracia en lo que queda del partido Próximo partido de 20 minutos. Martín Casal también comenta las por También el trabajo de doble pivotes hacia rentería, es cierto. El primer partido celular, pero me parece que ahí, que ahí perdió Raspin en este doble pivote con rentería. Se enfrentaba, se encontraba muy bien con Diego Milito en la delantera. Hubo muchos toques en ese momento. Hubo descarga de Milito para rentería, rentería para Milito. Bueno, tal vez la ausencia de Guazón, de la cobra, eh, hizo parecer un poco también a Diego, que sabemos que está cansado y es importante para el domingo. Cobra falta del Milito ataque, Diego en salida es para. Juntos podemos. Tengo tiempo para vender. Martín, pasado por vos. Dame una. Límite de servicio. de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pide tu presupuesto al 15 54 74 13 19 tiempo, cero, cero, cero, el partido gracias a Claudia, muchas gracias, por. A los 1 minuto 50 estamos en punto nueve. Se ataca el último cambio en la cadena Claudio. Aquí este número el número 11 el Lu, Luciano Wells. O sea que el Salgar, los minutos ha ¿Saldrá un no? volante. Eso lo no sale Minito. Pero no. Margol qué, qué me querías comentar este partido. No, no, quería mandar un saludo al señor Ariel Diolosa desde Azul que está prendido a la transmisión, ah. líder de la cadena, personal. Yo no, saludos sí a su novia también muchas de las mujeres amigas, tiene ocho meses, mucha, espera, ¿eh? Espera, ¿eh? Muchas gracias. Está bien, está bien. Está muy, bueno, está muy sacante. Tienes cuidado, ten cuidado, cuidado, ten cuidado para celacia, para celacia, falta por el árbitro delivi, delivi, el arequista del área, señores, es parcial y no quiero ver esta jugada, vergüenza. No, una vergüenza, no, no fue, falta, sí. Sintió un conflicto, dame el Arsenal y se tiró, pero bueno, se viene en el tiro libre complicado. Está mal ligado, no está, está mal ubicado en la cancha, está queriendo salir jugando, tirando pelotazos a cualquier lado, se olvidaron de jugar con Acedo, que fue una de las figuras de este Racing lamentablemente la academia cayó en un pozo y por ahora no puede salir quizá por eso se viene a web que para mí viene a reemplazar a Guavidela, Guasevelo que se los ve ambos un poco cansados el peor de los dos para mí hoy fue Videla aunque ambos hicieron un buen partido Y cuidado cerquita de la vida está entre alemán ¿Le ponemos quién le pegaba en ese examen o no? Entonces después tiene el cambio no, de Oliveres, Pablo, ¿eh? Sí, ¿te parece? Yo incluso lo va a ser Vivenia, lo, lo veo como más cansado, hay que ver. Pero bueno, vejo. Pues, no. Es que Oliveres no me gusta, hay que... Claro, con el Alemán le pegaba a Alemán yo sea, también se la hace el otro, ¿no? No sí. se la hace el ¿no? No se sí. A ver le pega. Además, más pie pasada se quita la... Cuidado, 31 minutos, no quiero ver. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. claramente fue el Alemán, ¿El arco Alemán, la barrera, yo no pasa nada. Y le va seguiendo el fondo, el conjunto cayendo conmigo, la saque y la perdió Mira, Alimán, el viene para arriba pero anima el gol viene para arcole momento para arcole arremienta Gastón Díaz con el partido viene ¿Vale? el que anerva anerva la mente otra vez en campo Arsenal la bola viene con todo traviesa viene ahí a la viene mira la bola viene para el centro vio mucho para Bisual viene Bisual bien tiempo fácil para Bisual mucha de cancha Bisual tranquilito con vida va ese quien ese quien toca rápidamente para arriba arriba bien Gastón Gastón Díaz será para Pichu, se para el piso viene atacando la cadena con Bisul patea el fondo Bisul tiene la bola para Gastón Gastón Díaz toca para Bisul ataca la cadena el lir un rebote finalmente aterran en salida ofensiva para la academia sí sí sigue redentor ataca la cadena se viene pisud para el cambio ivancito viene el centro treinta minutos más su andar vamos seguridad que ya ya final en nos cambió no la academia sí se viene el número 11, luciano vuelta estamos en el cartel veremos si sale videla si sale acevedo o si sorpresa del milito no tenemos treinta y minutos para qué apurarse va sí y ahí los toquecitos entre pisud junto con Gastón díaz con raso and Gabe's No sorprende ahora en velocidad, ¿no? Intenta llegar tocando, no no le hicieron mal, pero me parece que Vistern hizo un poco más lenta las jugadas, jugada, podía haber aprovechado los espacios que, que había en el contrabolce. 24, Mons, 2, 3, 0 a 0, se termina el partido, se ha en la vellanera, estamos. Esto es Racing Sport, 4, para que después nos quedamos para estos partidos, para analizar, para escuchar la conferencia, 8KB.com, el fútbol siempre tiene con Javi Leite, que buscan a lleno, Martín Casal, Pablo Margoldi, Dante Ramírez, como siempre la banda, de Racing Sport, nos quedamos hasta la 1 de la mañana, ¿no? En vivo, en mente cuando conocía miércoles ya, ¿no? Sí, sí. nada, no, a ver. Boludo. Va que se atacando, va a seguir de boca, cabrón. Va a seguir cerca de toca para que se bate la alemada. Arriba, el traje de sueño, no pasa nada. Y así es la avenida Mitre. Ahí está, Fialco. ¡Es para la caja! Sí, se el cambio. Hay un pequeño el cambio, se retira 24 Gastón Díaz, sube el número 11 Luciano Abel, cambiando de punta, Villar irá de la derecha y ahora a la izquierda. Y o acá sea, último cambio en la academia, ingresa eh, Luciano Abel, sale Villar, comenzamos ya. Eh, entra Villar perdón ya ingresó Wow, También ingresó el, el jugador Villar. Le sí, dijo Villar es verdad veremos ahora se va a armar así como dice Santiago Ramírez Vizar seguramente por la derecha no está por izquierda Vizar vino por acá. Ah, ahí la derecha ¡nancy! ¡ya tienes tú te ahora! Sí Vizar para acá para allá ¡pa la revista! ¡pa la revista! ¡pa el de tapiales! ¡pa el de laureles! ¡pa el de libres! ¡pa quita del área! ¡es para caerlas no tiramos en acción ¿no? No ha sido molestado ah, okay. por eso por eso ha ganado el morocí sí, se lo jugó pero fue falta clara y podría ser mancada ¿has sido molestado no? no? Sí es el número seis Luciano Lolo de bolsa, de bolsa te hace llorar la vista bien 35 minutos que lo viene para la academia encontró el luli, el Lully se paró un poquito más adelantado tal vez para ver eh. un poco el nexo entre los delanteros y en rocha, el nexo entre los y medio campo me gusta huevo a ver si la mente es para que no está ante Green y yo ya a ver que queda, sube cabral ¿por qué no lo ¿por qué no a le queda un que no tiene el Erco queda en la avenida por favor hagan un gol para bien contente por favor me pido le voy a pegar pelo, green, a si le voy a pegar pregunte no por el barba y ya me voy a ver, opa, arriba de la cabecilla al Minito el problema de igual en dos problema el Arquero la detiene, y se queda con la bola, Estebanra Pero alcanzó a cabezar Milito ¿eh? Con los gustos del Arquero Buena actuación Del Arquero No se puede decir otra cosa Viene el Arquero de Arsenal, A pesar de hacer tiempo Como recién ¿no? Al primer tiempo también Una buena tarea El hombre El último cambio del conjunto de el Andripe Creo que es El 14 Pablo Urcio y veremos qué sentido tenemos con el cartel en la fila que el se lanza se un cambio más ofensivo vamos a esperar a, a ver el cambio que siga no sé Claudio Bueno, el 19 de del bicho ahí que nos vertía el 19 de del bicho Aguirre caminando haciendo tiempo como siempre y en esa 14, Pablo Murcio ¿Y la jugó, para ¿Se acogó un volante? ¿Se acogó Rompió la tradición, bueno, sabemos que la idea futbolística de Palma es distinta a la del Faro siempre se equipo complicado en esa cancha pero bueno, tal vez hay esos espacios que Racing aprovechar Una de que más te acordaron a Tíctor Ramírez en su época acá en Racing, ¿no? Está corrido el bicho Aguirre, pero es usted, mirá vos, Tiene buena pegada, Aguirre, por suerte no la puedo aprovechar tanto como alemán coronaira, no, alguna vez sí, sí, hice algún no, espacio. No, no. Cállese, por favor. También, tal que ya está viejo, ya, ya está acá. Casi se pone azul. Va saliendo al fondo eh, la cadena con Billo, Billo lo rebotó mal, cómo falta, que es último, se ir en salida, que para se está sacando, pero cuánto si sí, sabemos, ya prendí ya de mutos, tres poquito. Se va siguiendo el partido, que lo para vender más pipa sobre dos. Dame una. Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta 4523 9498. tedescoproiedades@yahoo.com.ar. Cabral, celebralo en tu campo, para esta pero vamos a ver domingo independiente cuartel de guerra estaremos ahí de un perfil de radio para la televisiva academia fútbol del domingo 1515 Fernando Rapalini. Andre Rapalini estaremos ahí en Radio Pola, esta radio del jueves. Obviamente jueves 22 horas como siempre por FM 100.9 Premium Classic y también por la gran chataweb.com barra radio. Quiero que va para estos partidos, ¿no? Para escuchar Boca en la ofensiva, no es en vivo por eso, no mira. Transfronde la chataweb.com barra radio y también en radio. Aprieta ahí, buen tranquilo, se viene Benito. Benito viene ahí que ya de match. Se venía un rebote, la ¿no? va sacando esponial, lo que la hace, lo que dice, lástima, ¿no tuvo la academia, Martín? No tuvo la academia, sí, cuando justo estaba hablando, se venía, se venía también, miuito, me parece que abuelo a dar algo de, de frescura en medio campo la academia. Frescura, eh, muy buena palabra, la va sacando del fondo, el chino saca, saca mal, el chino, la bota le quedó a Marconi, Marconi viene para Burcio la pierde Burcio recupera agua abue, abuelo para acá para allá botines amarillo para agua agua sale rápidamente para mí descubra como le gusta a mi yutasal esto es viene para mí llegado arriba el marco llegado dice no príncipe que oh. viene voy perdón vale, me, qué, para el periquete para el periquete para vencer si el príncipe pegarle para acá y está hasta Cabina, Se lo comió y como dijimos, a veces demasiado generoso, no lo de lo de Milito, la frescura de pegarle como le pegaron del Arsenal, de Luri Álvarez, Mentolicus Álvarez ahí marcando. Lleve de cancha para el terrible falta buena, metacán pero no la pusieron con suerte el otro. Lo frenó, no fue terrible, fue el barrio que estaba quedando coquido. Lo frenó en un momento de poner la contra Arsenal, Mentolicus. ¿Qué pasa de ver acá, Nick da Google? Epa, ¿cómo dice eso? Va el Fondo Arcelá, el 31 de Mundo, ya hace más tiempo, se termina el partido que es la serie, vos estás en Racing, la Pola de M1050 FMC.com, chatecabez.com, un saludo de todo el chavo, se está escuchando por la radio académica, Ray González de la Latine Saja, 100 temas, y sale en el fondo del chino, Sebastián Saja, Saja Recordemos que el miércoles 17, juega Racing finalmente por la Copa Argentina, no por el Argentino Junior Miércoles 17 en San Juan Exactamente, parece que Riquelme no llegaría, ¿eh? Mejor. Se viene el ministro, ahí proviene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 real para este sí. sí. sí, sí, fue penal, y vos no entró mal, estuvo ¿eh? alguna jugada, sí. algunos encuentros, y no está haciendo un mal partido en estos minutos que entró. Bueno, milito, está haciendo milito. el, el sí. príncieltito! También está diciendo para el milito, el príncieltito canta, canta, no te vayas tranquila, canta la guardería estelares, lea para a despegar, Mirá, pegar, milito, taca te haré, tranquila, estás tomando agua, taca lo no veo, pegar para el milito, sigue esperar para los 40 minutos, espera lo que queda ya de la vida. Use. Use, hay, peor hay, peor hay peor para que da, por el final, no sé, por el final, no sé, por el final, no sé, por el final, no sé, no sé, para raci, nos decimos 40 minutos, llega peor Emilito, señores, hay peor para que el arco da la avenida Mister, señor, llega peor Emilito, están arco, 40 minutos y lo ganamos, llega peor Emilito, peor para la academia, ¿qué le pasa, pero no puede estar para el armo? ¿Qué pasa, Martín querido? No, va a pegar, Emilito, peor para que el príncipe, señores, hay peor para la academia, señores, peor para que hay escuchar raci de sport, se el partido de 3, pasa mucho cuarto árbitro, está enloquecido el loco distribuidor a Diego Brown de Fernando Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas, 50 años en el mercado avalan su trayectoria, entregas inmediatas en Capital y Gran ¡Oh! Buenos Aires. Más como tal la Guardia Federal, menos que la número uno, por esto decime algo, decime sí, que la mejor, que la número uno por algo, que es impresionante, sí, que cuando están las cosas mal, está igual, que cuando está bien, se teca como ninguna, así que siempre es una fiesta, como dice la canción, y con este y dedicándole el gol a esa ahora número uno claro, a la mejor chaga que hay ah, sin sí, duda se arrebea mi programa de sol obviamente sí. y bueno como dije antes <risa> más de uno academia, está por terminar el encuentro, lo está ganando Racing, con gol de Diego Milito. Sí. De penal a los 41 minutos, Racing está por ganar, está la transmisión líder de la Academia, Racing está volviendo, Racing vuelve al gane, bien, buena victoria, lo pudo haber eh, definido antes la Academia, pero por ahora lo está ganando, al cierre con gol de Diego Alberto Mito, el príncipe lo puso de penal, y qué forma de ejecutar, muy bien, el príncipe que volvió, volvió para darle felicidad a Racing, adelante Gusto. ¡Sí, bueno! ¡No, no, no! racing por se había cortado! ¡Señor, seguimos de atrás! ¡Mirroración es por! ¡Tiene los 41, somos un minuto, se queda poco! ¡Le tuvo 1000, 45! ¡Cortó justo en algo! señor! ¡Casi, casi! ¡El Racing! ¡Que si lo merece! ¡Racing merece ganar este partido! ¡Sin ninguna duda! ¡Un acero poco! ¡Duró muchas situaciones de academia! ¡Bueno! ¡Ganar se un paso gigante para, para este equipo! luego la derrota que sufrió! ¡Y y el saldo del suelo se va a cuidar ustedes minutos, queda un poquito ya ponen arriba de adentro y vaya a cuidar la luz casi a ver, hay chupi, joder ya que ya que ya estoy chico, le quedé apuesta a la vía en pena ya ponen dentro para más que mames que no es más que pero no, estamos acá, ya no se preocupen vamos a que saci más que ya que no hay un poquito, dime, cuida la vez que otra vez a Marcones, chute Marcones, pida de apuesta, Marcones, bien, pero dime, bien, de los cuarentenas que tiene siempre a tener partido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 Ahora te la da, se tiene tanto que tienes que una suela de cuero, un cierre de musas, saca todo. Ahora Marco le cuida, Marco le va sacando bien y señores. Vino sale para bueno. Ahora ya te da, ahora que tenés la puerta lea. Tenemos cuarenta y medio se setenta millones de colombianos, ciento cien millones de turmiles. Tú le arreglas eso con todo. ¿Él e le queda Marco la tercera final, es la última. Marco viene para mí. La busca de Murcia, estoy mirando bolsos, cuidado, cuidado. Ahora somos los que ya se metieron en la última, la última va a camisar. Saca dinero, saca dinero. Ya me toca el que. De cordero, la frente del cuidado No queda la pilota Ahí, la cordila del cordero no, ahí No, perdón, no, vale, ah, piores, piores, no No señores, señores Se va a pegar el partido, va a la Mastin Va a pedir la pilota de Chivallos Alguien viene Se va a pegar Se va a el partido, escuché con el señor ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh Chocas y estás encendiendo rojo, te canto el partido de Domingo, chocas y estás de gol capitán de capitán en los en el final no en el ¿no? en el final no vamos a ver, ¿no? sí. en el final ¿por qué pasa con quién ah, es? con el pendiente, en el libertad de América espere, así ¿quién es? ya no la academia a ver los cielos señores se respira perdido la academia está ha perdido la gente nos va vale a encantar el domingo ¿qué pasa? el domingo ¿qué pasa? el domingo mira cómo lo queda, señores, retirada rápida, qué vivo. Soy el segundo de guerra. Ganó posible serie, David Marvalis. Ganó rastro en una fiesta, una forma de cambiar la cara, no como hicimos antes del partido trabajo los espacios, Diego. Sí, es un equipo de Cuba, Argentina, es durísimo, todos los rivales son dificilísimos. Eh, sabíamos que iba a ser un partido de esta manera. Creo que igual hicimos un gran primer tiempo, por ahí merecimos algo más, eh... pero bueno, nos costó, nos costó por suerte llegó al final, pero no contento con la victoria. ¿Extrañas festejar acá en el Cilindro? Sí, la verdad que sí, la verdad que muy feliz, además de, del gol por la victoria, que es lo más importante. La gente piensa en el domingo, inevitablemente me imagino que vos también, no, no sé si ya Con no, no, bueno, ahora pensaremos a partir de mañana en el Clásico, sabemos que es un partido especial, no solo para la gente, sino para nosotros también, así que bueno, encararemos de la mejor manera esta semana, tratar de recuperar y llegar de la mejor manera el domingo. Suerte. Muchas gracias. Adiós. 25 minutos, así que no hablen más. Aguante, Rafi, vamos. Se Rafi, un nuevo vestuario, estamos acá para la televisión, una tabla Martínez, todo Dios con el final, La transmisión está esta cabina cuatro, una cabina que está muy... A ver, una cabina que está muy solita, casi, casi está muy... Estoy muy contento, habíamos hablado los pocos días que tuvimos recuperación después del partido con Tigre de que teníamos que levantarnos, estamos previo un clásico y bueno, era importante los tres puntos y creo que se lo ganamos de buena manera ¿Qué quedan el debe y qué quedan el haber? ¿Qué por ahí no consiguió Racing que le hubiera gustado mostrar hoy? Se lo dije a, uno, a unos colegas, eh, en el primer tiempo creo que se jugó mejor, con más tranquilidad en su tiempo por por razones y por digamos, motivo del partido, por ahí fue más aguerrido pero bueno, son las dos, las dos funciones que tenemos que cumplir, jugar y, y a la hora de, de, de meter, meter, así que yo pienso que que son tres puntos que que, que lo tienen que ganar así ahora sí meter la la cabeza en el clásico contra Independiente sin gente de visitante sí ahora sí ahora sí era un error por ahí pensarlo antes era este partido muy complicado venía bien Arsenal así que bueno como te dije recién muy contento por los tres puntos y ahora sí pensar en Independiente Gracias. en artículos de ferretería todas las marcas entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires comunícate al 154 443 6363 Fotoseo tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015 en San Martín. fotosaudigital@gmail.com. Gran tip de viajes. San Martín y Marconi. Hacemos envíos a domicilio. Llamanos al 4501 3887. City Cleaning Service. Servicio de limpieza y desinfección de zapatillas, alfombras a Ustedes que, que pueden seguir en esta pelea. Sí, sabíamos que que quizás Hoy ha sido un partido atípico. Nos encontramos con muy rápido con un gol de pelota parada. Bueno, eso nos desequilibró un poco. Rescato que el equipo está manteniendo la tranquilidad. Quizás el el partido anterior fue, fue abultado, el resultado. Pero el equipo jugando con esta tranquilidad creo que van a ser mejores. Van a ser más lo, los resultados positivos. Lo encontraron sobre finales. El gol y, y por un penal le había costado mucho. Arsenal es un equipo muy duro. Sí, sí, sabíamos. Eh, son equipos que que quizás... Proponen defender, jugar de contragolpe, sabíamos, lo habíamos hablado en el vestuario, de que si no se podía en el primer tiempo, creo que con tranquilidad, con situaciones de gol como tuvimos iba a llegar, por suerte se dio, eh, una jugada desafortunada, pero la verdad que muy contento. Van a ser 11 contra un montón el próximo domingo. Sí, sí, pero bueno, creo que estamos muy fuertes, eh, la idea principal era revertir el, el partido pasado, porque bueno, nos había dolido mucho, y, y la verdad que bueno... Ahora nos vamos con un triunfo muy importante Y y bueno, de cara a lo que viene el Clásico Que la verdad que, que va a ser un lindo partido para jugar Gracias, a vos Es rápido el Acedero, el pase corto, preciso Me gustó Me pareció a Racing que también Milito merece No hablarle en 95 minutos como decía Pablito Y el gol, entonces me quedo con con Acevedo. Bien, Santi, buen trabajo, como siempre. Laburo grande el tuyo, El pasaje de bastante, como siempre, comentábamos desde el triunfo de la Academia. Martín Casal, a Floreo, ya que definició una tradición la camina cuarta para Rajin Estor. Seguimos después para la conferencia, como siempre, a Rajin Estor. Y hasta acá en el de que la sube esta noche. Resumo la figura de una jugada, Ras en izquierda, a derecha, primero lento, después con velocidad. No sabía cómo habría Arsenal. Pelotazo de 25 metros cruzado, cara externa. Nelson Acevedo se dejó el pecho de la cinturón, que láctima, no, no lo pudo meter. Pero eso significa lo que fue la figura de Acevedo. Sin dudas, mi que está en otro escalón, es el príncipe, en mi corazón. ¿La figura de la Info? Sí. Ah, perfecto, a ser de gran trabajo, Martín. De gran trabajo a todos ustedes, un placer como siempre, y bueno, esperando el domingo. Sí, ha sido de sí pasada Martín Gassel, Poblito, gran trabajo, que se pensando, ¿por qué ganó Racing? ¿Por qué ganó Racing? Escribí una nota con lo que sentía el el domingo y le puse a levantarse Racing, ¿no? Creo que se levantó, se despertó, se había dormido, se había dormido Racing y se levantó. ¡Ay, saluda pablo con, ¡Con hincha! <risa> no, un saludo grande acá, Juan, amigazo que estuvo al aire, ¿cierto? Estuvo al aire, ¿cierto? ¿Cuál le vas? Bien, bien, muy contento, este y bueno, cuando no se podía más con el toque, con la paciencia, había que tirar al área, y ahí vino el gol. Es importante, usted estaba arrancando el comentario diciendo, ¿por qué era Anorrazi?, me preguntó él, porque se despertó? Estuvo dormido en cancha de Tigre, no existió en la cancha, salgo esos 10 minutos que generó situaciones, pero hoy, a partir de los 15, 20 minutos, fue dominador absoluto, generó muchas situaciones de gol mereció sin duda el triunfo tal vez por algún gol más hubo que sufrir y esperar hasta el final casi pero la categoría de milito varios jugadores que se adaptaron que van soltándose no es de un día para el otro esto lo decimos siempre y bueno una manera de acallar voces no oye parece que hay hay algunas que no van eh, además de eh, reflexirse sobre sobre la adversidad de lo que pasó el otro día y hoy termina el partido sin Acuña ...sin Centurión, sin Auche... ...y sin Castillón... ...y ganamos sin... ...o sea que el equipo se repuso... ...anímicamente... ...esto es muy importante para el domingo... ...aprendió las lecciones... ...para que yo la anota... ...me parece que Racing ganó bien... ...y hay que levantarse... No ...de un día para el otro... ...Racing lo hizo en poquitos días... ...no... ...estamos entre semana... ...entre ...de perder mal... ...un cachetazo tras otro... ...a ganar como van hoy... justicieramente, ...categóricamente mercedivamente. Racing ganó muy bien y estamos contentos todos los fedes. Curar así Adiós. como Adiós. además, además eh, en un partido con un equipo que siempre es complicado, que siempre nos complica y que en otro momento esto termina 0 a 1. Hoy terminó 1 a 0. Así que la racha está cambiando aparentemente y la buena onda va a venir. 2009 sí, que se ha cansado. 2009. Tiempo largo. Qué bueno que casa Chavín ditalo nuestro de de más. Ahí lo está, la línea 4, que sigue visitando eh, a a Raci Ferrer. Pablito ya palpando la, ¿La frente. bueno, todos dijeron a Cevedo por acá. Bueno, me toca como la otra vez. por el gol, por lo que significa este triunfo Diego Milito, ¿no? Eh, también participó en la mayoría de la jugada de ataque. Fue muy generoso, demasiado a veces para hora de, de poder definir el cerado. <música> Se cuitán de fe con la 4 menos 10 que le pasa este domingo que no para de llover y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez tanta de jugar rácico aquí esperar por ti por ahora este amor y el momento que so diere ya de volver el partido si no pasan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 Diosito, por todo lo que hizo por los 95 minutos que jugó que para algunos no iba a aguantar por todos después para los compañeros los generosos, a veces en demasía por participar en todas las jugadas de ataque y bueno, obviamente un salto se aseveró, jugó bien hubo varios jugadores que, que anduvieron bien Lolo, por ejemplo, atrás también, el chino Saja estuvo cuando tenía que estar y también hay que nombrarlo Rentería vos no desentonaron lo, lo, lo que le tocó jugar hoy así que Digo Milito para mí Pero me parece que el Racing ganó muy bien Podría haber sido por algún gol más Para mí también Fue ¿eh? Milito de la figura también para mí Ahora se empata Venga Martín En el equipo de la figura Ya encuentro una transmisión de Racing Sport Vamos por Ahí no, shaft de hoy, que está increíble. Para así que la figura para San Sport fue Acevedo y Nico Vivi no vota. No vota, no es querido, ¿no? Ahí. Muy bien, muy bien. Pensé que acá El gente tolerante baja atravesando hacia después los bingos de clásico. Clásico, saluda con todos, a Cádiz, a Agus, a Tito, a todo el mundo que está escuchando. Ahora sí, con ratito. Bueno, es lindo cuando van a Racing. Hay que hacer el aguante cuando le toca perder y no hay que hablar de más. Esta es otra de las lecciones que que dije, así que esperemos todo lo mejor para Racing. No, no ser tan negativo cuando pierde y no no tirar tantos palos. Me parece que Racing es demasiado grande y hay que apoyar entre todos para que logre esto, una victoria después de una derrota durísima de tres días. Saludos para todos estamos en otra emisión de Radio Sport de la cabina 4. No queda más partido por ahí. Que Es Juan Simón Toro. Hemos trabajando Radio Sport como siempre con Martín Santiago Ramírez, cinco que es con mi nombre Martín y Marco, Klaus Mati. Nos estamos ya sirviendo, te encontramos el domingo la transmisión Radio Sport y como siempre vecinos, un fuerte abrazo, aguante Racing. nos vemos el domingo. Espero que no sea de paro. El domingo juez de juez, la misma que kami mempunyai kekuatan, hidup ini tidak akan pernah berakhir. Kita bersatu, bersatu, bersatu, bersatu, bersatu,